Dentro de este especial monográfico que estamos haciendo, esta tercera parte, especial Arjen Lucasen, pues bueno, tenía ganas de contactar con una persona que eh, hubiese vivido... Pues uno de esos momentos especiales a los que Lucasen de vez en cuando nos tiene acostumbrados en esta última década. Ya con José Gallardo estamos viendo pues lo que ha sido vivir eh, la vida de Lucasen por dentro y ahora vamos a verla un poquito desde fuera. Así que tenemos el inmenso placer de contar con Javi, una persona que ha estado pues viendo en directo a Lucasen pues más de una vez y eso... Pocos lo pueden decir, así que encantado, Javi, de que aparezcas en Rea. Encantado, Kike, de estar por aquí. Un placer. Y nada, a ver qué ratito pasamos compartiendo las experiencias del amigo Arian. Bueno, dentro de, de todo esto, antes de empezar, pues ya en lo que es más tu experiencia particular, en un par de hechos en concreto, un par de directos que pudiste ver de, de la banda Aireón, más concretamente. Eh, bueno, ¿cómo conoces tú a Lucasen y concretamente a su proyecto Aireón? Bueno, básicamente, Eirion, cuando te percatas, ha estado ahí toda la vida. Lo que pasa que sí es verdad que yo no le había prestado eh, la atención precisa. Vamos a decir que estaba a otras cosas, eh, a otros estilos, otra manera de, de entender la música. Eh, en su momento realmente me daba la sensación o me parecía una música suave, estoy hablando de unos proyectos, los proyectos de, de principios de los años 2000, que uno ya tenía unos añitos menos y, y estaba con ganas de más farra, ¿verdad? Pero, eh, a ver, eh, poco a poco pues vas entrando mm, y vas cambiando un poquito eh, la percepción y tus gustos personales, así que, eh, ¿por qué no? Yo soy una persona inquieta y siempre te da por, por escuchar cosas distintas. Eh, Y tienes que hacerlo de moto propio, porque aquí no solo es que estemos en una isla, sino que la propia isla es otra isla dentro de sí en cuanto a hablar del mundo metalero. Es decir, aquí eh, la <ríe> vamos a decir que el cómputo per cápita de metalero es muy bajo. Es, aquí entrar en contacto con el, con el metal es cuestión casi de suerte o era cuestión de suerte gracias a, gracias a los cielos hoy en día las maneras de acercarte a, a toda esta música es mucho más accesible mucho más fácil pero mmm, como llegué yo al metal fue casi eh, casualidad como siempre no eh, bueno eh, en algún momento pues eh, puede que la comparación o la reseña Eh, respecto a una banda de la que yo soy un enamorado absoluto como es Sabatage, eh, me llegase en plan música progresiva pues hizo que me empezara a, a interesar y realmente le di un, unas cuantas buenas eh, escuchas a, a los proyectos anteriores de, de Aerion pero si sí es verdad que mmm, la, la la fiebre por todo esto me sobrevino eh, muy tarde, pero como todo en la vida. ¿eh? Yo soy una persona que, que por eh, Dime directes eh, el mundo del espectáculo o el poder asistir a, a conciertos eh, se me ha hecho derrogar bastante. Se lo comento muchas amistades y yo llevo eh, los últimos... 5 años, aproximada 5 o 6 años eh, quemando naves y marcando todas las cruces que debía haber marcado en su tiempo, eh, Pero retomando, fue eh, en el 2017 justamente cuando Aerion saca The Source, que es su trabajo eh, en mi opinión pues vamos a decir un poquito más agresivo más fuerte, más potente y eh, básicamente eh, lo escuché y me explotó la cabeza Me explotó la cabeza. Vi que aquello era una genialidad. Eh, encajaba perfectamente en el tipo de música que me gusta escuchar. Eh, música progresiva. Y después la genialidad de esos, de esos diálogos a, a, a tres, cuatro y cinco bandas entre los cantantes. Pues me pareció algo exquisito. Eh, y básicamente esa es la... la ruta hacia llegar a Aerion y después de eso pues indagar a, a fondo en toda una discografía que está llena de, de maravillas y ¿por qué no? como te había comentado, quemar naves <risa> Sí, eh, bueno, eh, como tú estás comentando, claro, tú te coges tarde al a mundo Lucassen, al mundo Aerion Pero claro, cuando tú descubres a un grupo como Iron, a un personaje como Lucasen, te das cuenta también que no es un personaje habitual. No estamos hablando de un Tobias Summit que ha salido varias veces en este monográfico que estamos haciendo, que hace giras continuamente con Avantasia, aparece en festivales, aparece en cualquier sitio, o sea que cerca de, en este caso tú vives en las Islas Canarias, más concretamente en Tenerife... no es lo mismo que yo aquí en la península ¿no? como bien decís vosotros en el país Godo pero quiero decirte yo que <risa> <risa> eh, todo bueno, todo bueno. Godo bueno eh, quiero decirte que claro aquí yo a Fantasia podemos verlo continuamente porque vienen en cualquier momento pero Aeon concretamente Lucasen es difícil de verlos ¿no? y que tú descubras un personaje como él y que puedas verlo es más complicado de lo habitual. Aquí viene un poquito la excepción que confirma un poco la regla, ¿no? Y es que tú has tenido la posibilidad de ver no una ni dos, sino verlo creo que hasta cuatro veces o cinco a, a, en directo, aunque hayan sido seguidas, que eso es algo <risa> poco habitual. Lamentablemente fueron solo cuatro. Cuatro. <risa> Eh, pues sí, sí, sí, han sido cuatro eh, Y la primera fue mmm, mera suerte realmente Porque eh, una vez que, como te comentaba, eh, salió The Source y empecé a indagar Pues al poco tiempo eh, se anunció la, la salida al mercado de, de ese maravilloso directo que es el Aerium Universe Que viene a retratar Eh, lo que habían sido pues que conciertos previos. Eh, pues creo que a principios de ese mismo año. Conciertos de los que yo no me había percatado ni tenía idea. Y por supuesto no hubiera llegado nunca a tiempo. Porque tan pronto. Alguien sacó eh, las entradas a la venta. Pues volaron. Vamos. Eh, pero rápidamente. Pero la casualidad es que eh, yo. Desde hace cinco años. Pues acudo religiosamente a Graspop y anunciaron eh, pues actuación especial del amigo Adrian, eh, Adrian perdón eh, en el Graspop. En ese momento la duda que quedaba era saber si el lo que íbamos a ver en Hraspop era o iba a ser similar a, a sus conciertos homónimos. Mm, puesto que a mí no me entraba en la cabeza que a un festival fuera a llevar el elenco eh, que llevó al Universe. Uh -huh. eh, vamos, eh, por, por ponerte simplemente nombres, en el Universe eh, estaba Tom que estaba Flor Janssen, estaba Hansi Kirsch, estaba. Eh, ¿Quién más estaba? Getala la de, de Neuwis. Getala de Neuwis también estaba así, habían un montón. Y por supuesto Aneke Correcto. Eh, Marcela Gobio y Mike Mills ¿no? Entre los principales Yo decía, no, no, mira eh, Un elenco reducido Al poco tiempo incluso Anuncia el, el Line Up Y yo me quedo pues todo loco Viendo que el Line Up es prácticamente El mismo eh, Los únicos cambios Era que desaparecía eh, Flor Jansen Por, por compromisos Y desaparecía, eh, fue una pena, desaparecía Hansi Curse también. Pero en su lugar pues teníamos a Simon Simmons, la cual pues hacía parte de algunas partes de The Floor. Y eh, el propio Mark Jansen de Épica, que también eh, retomaba algunas partes de, de Hansi. O sea que aquello tenía buena pinta, buena pinta. Bueno, eh, y aparte de eso, estamos hablando de que esa primera vez que tú ves a, al Mundo Ayrion, eh, es en un festival. Hecho que solo había ocurrido para ver a Lucasen con Stream of Passion en algún festival, sobre, eh, por ejemplo en el Rockfest en Barcelona, pero quitando ese momento, como Mundo Aireon, eh, pues ese fue el primero y de momento última vez que... que participó Eirion como tal dentro de un festival. Eh, encima, la primera vez que tiene una capacidad de gente a la hora de, de verlo, escenario más grande también de lo habitual. Eh, ¿Cómo ha sido para ti o cómo fue esa primera vez eh, dentro de una carpa? Porque no estamos hablando que Eirion participó en el escenario grande. Fue en una carpa grande que tiene el Graspop uh -huh. aparte. Eh, ¿Cómo fue para ti como experiencia? La experiencia fue... Insuperable. Eh, fue uno de los highlights de ese, de ese festival ese año. Eh, de hecho, me tenía bastante preocupado el tema, porque tú sabes, como todo festivalero, esperamos a que salgan los horarios para ver eh, posibles dobletes, etcétera, etcétera. Y ya habíamos visto que Irion iba a tocar en un, en un escenario más pequeño. Ojo que la carpa, el, el marquí. de, de Graspop mmm, creo que da para no sé si son cerca de mil o mil personas aquello, aquello es larguito para el fondo eh, y es, es un buen es un buen escenario pero si sí es verdad que chocaba mmm, verlos relegados un, un evento tan excepcional como esto eh, verlo relegado a una de las carpas en vez de a uno de los escenarios principales para más Inri para más Inri Eh, una vez que salieron los horarios resulta que casi no se solapaba, pero eran back to back, es decir un, un show terminaba y el otro empezaba, y el show que terminaba era el de Iron Maiden eh, y yo decía, bueno vamos a ver, cómo hago yo para estar viendo a Maiden bastante cerquita del escenario y llegar a ver a Aeon en la carpa del marquí que está bueno, a poner, no sé, 800 o un kilómetro, 800 metros o un kilómetro, no sé, y, y aquello lleno de gente, Me están tocando los bailas. bueno, como uno ya es perro viejo, Y ya se conocen los, los vericuestos Y por dónde andar y por dónde no andar Pues yo básicamente eh, A Maiden Ya los he visto anteriormente, no muchas Pero por supuesto tenía que primar el ver A Aideon sobre Maiden Maiden es como decir Maiden ya lleva dos goles, Aideon lleva cero eh, Vamos a por Aidion. Eh, lo que pasa es que aguanté Yo aguanté con Maiden Creo que hasta los vices Hasta los vices ya me miraba el set mira miré el set de Maiden el sí. habitual, digo, a ver, esta esta que va a tocar ahora, ya la vi en directo esto también, esto también es mi momento y aproximadamente entre 15 y 20 minutos antes de que terminara Maiden, salí de allí pero corriendo como alma que lleva el demonio <risa> atravesando campo a través esquivando gente izquierda derecha, por arriba y por debajo hasta llegar a, a aquel eh, marquís Que por cierto, antes de todo esto, antes de todo esto, y también fue bastante excepcional, eh, y, y sí, excepcional porque parece ser muy raro, muy raro, eh, todo el elenco, todo el elenco eh, fue a la carpa de, de las firmas. Es decir, eh, ¿cómo explicarte aquel momento? <risa> a ver, tú cuando vas a una carpa a que te firmen, Eh, pues bueno, tienes a tu favorito, ¿no? Eh, que normalmente dentro del grupo, pues el, pues el guitarrista puede ser el cantante, puede ser el batería, ¿no? Tienes a tu especial. Vale, tú cuando llegas a aquella casa y te ves en línea a todo aquello, eh, dices, Dios, que me va a explotar la cabeza. Eh, el primero que estaba, o sea, encima, el primero que te recibía para firmar era el propio Erien. que es súper raro que esté para firmar. era el primero que estaba el segundo era creo que era Mike Mills hasta ahí íbamos bien, de repente tú imagínate ver este triplete uh, creo que estaba Meg Litton también pero de repente imagínate el triplete, las tres una junto a la otra, te ves a Aneke, a Simon Simmons y a Marcela Bobby ahí todas juntitas y tú dices, bueno ¿Para dónde miro? Qué ¿Para dónde miro? Y bueno, y podría seguir porque eh, después, bueno, por supuesto estaba también Irene Jansen pues estaba allí eh, Tom Englund Tom Enlund, el de, el de Evergrey y Tommy Carvey de, de Camelot o sea, aquello era un, un, un no parar, ¿sabes? Salí de allí con la cabeza loca diciendo, Dios mío, menudo paseo de la fama eh, y aparte había otra anécdota muy curiosa Eh, antes de, de ponernos con el tema del, del propio show, que es que eh, por Dime Jodirete unas semanitas antes eh, yo ya de, de veterano eh, cuando voy a Raspop ya no estoy para, para quedarme en, el, en la zona de acampada eh, aguanté dos años, en una pasé mucho frío <ríe> y en otra pasé mucho calor <ríe> cuando va preparado para uno para lo uno, te pasa lo contrario <ríe> Eh, entonces, al tercer año, ya por contacto eh, pues la verdad es que en Graspo siempre hace peña y piña eh, con un grupito particular de personas. Y por mis libretes, eh, la verdad es que conoces buena gente, muy buena gente. Y una de esas personas era, y lo voy a nombrar aquí porque es un gran profesional, gran persona desidenterizada y No, no no sé qué más podría decir. Eh, eh, este, este amigo, eh, Juan Sanz, se llama. Es eh, fotógrafo de, de, de la Metal Hammer de, de hace muchos años. Pues él me comenta que, que toda la, la plana española que suele ir a grafos se quedan en un hotelito cercano. Eh, muy cómodo y muy rentable y con muy buenos servicios. Entonces... No, pues le pido la dirección teléfono, me pongo en contacto con el hotelito de Marras y consigo reserva maravilloso, una habitación para, para cuatro personas, estupendo aquello es la gloria bendita y durante todo el año antes del festival, pues éramos tres, todo el tiempo éramos tres hasta que creo que era pues el mes de mayo sí, tuvo que ser el mes de mayo aproximadamente eh, me llega un whatsapp del amigo Juan eh, preguntando si, si todavía tengo la cama disponible, entonces ya pero es que fue así, yo le estaba haciendo la bromita bromita hobbit <ríe> eh, le estaba escribiéndose la mancha en plan, si es morena, alta etcétera, z, por supuesto <ríe> pero antes de terminar eso me pone es para Mike Mills, de Aerion y ya ahí, eh, yo paré yo paré, eh, digo, bueno, no voy a mandar este mensaje chorra, <ríe> voy a borrar todo esto <ríe> y voy a, y entonces le, le pongo, a ver, menos risa menos whatsapp, <ríe> la cama la tengo, ¿para quién es? no, no para Mike Mills, de Aerion, digo excuse me, <ríe> sí, sí digo, a ver, no, no, que me estás, te estás quedando conmigo, porque tú sabes que yo quiero ver a Aerion dice, no, no, que es para Mike Mills digo, pero, what the fuck y entonces me comenta que el, que el amigo Mike um, pues en principio pensaba que iba a tener un pase para, para un día no como el espectáculo y el show era, creo que fue el sábado, eh, pues iba a tener ese, ese día solo de entrada pero en, pues en esas fecha le confirmaron que, no, que tenía el pase para, para todos los días eh, no, perdona, creo que el show de Eirios al final fue el viernes viernes es sí, porque él quedó él quedó mínimo dos noches con nosotros eh, correcto, dos noches eh, entonces, y claro, de repente se ve que el hombre que puede quedarse pero que no tiene dónde quedarse ni con quién y por conocidos varios, pues le llega a Juan la petición Juan se acuerda de mí y de mi plaza disponible Y así, pues, pasó Mike Mills a ser amiguete australiano y a compartir habitación con este humilde tinerfeño y los más Casi nada, son experiencias pues... que, que, que no te puedes esperar nunca en la vida, ¿eh? Ya es una gran experiencia, que a un festival al cual tú vas, ya en parte porque es algo habitual, que aparezca una de las bandas menos vistas en la historia del metal y que encima te pase esto, ¿no? Casi nada, ¿eh? Never a never, exactamente. Yo no sabía dónde dónde meterme. Nada, la verdad es que Mike es un personaje, es una persona muy. muy sencilla al final. Eh, y lo más llamativo es que es una persona muy educada y. y muy tímida realmente. Ahí el que hablaba todo el tiempo era yo, <ríe> me daba vergüenza. <ríe> la verdad, la verdad es que sí. Y nada, volviendo al propio show eh, Pues te digo Fue una, una pena fue, fue En mi opinión fue Un grave error de, Del Grasspop no, no saber valorar eh, La joya que tenía allí En sus manos, bajo el ofrecimiento De, de Arian eh, Al llevar a cabo eh, Lo que era el Universe Porque si el Universe normal Duraba sobre las dos horas y media en su representación en el, en el 013 de, de Tilburg. Eh, el show de, de Graspo del Marquis duró una hora y cuarto. Eh, claro, no. A ver, no llega. Allí un cabeza de cartel, igualmente eh, te toca una hora y media. que es lo habitual el cabeza es el único cabeza que yo he visto tocar más de hora y media lamentablemente fueron los Guns N' Roses <ríe> con ese espectáculo de tres horas eh, en ese mismo año casualmente y que puede funcionar perfectamente cuando estás en tu en tu propio show pero que en festival se te hace cuesta arriba cuesta arriba pero bastante no pero bueno no nos vamos a meter ahora con los Guns N' Roses que si hubieran hecho un show más pequeño más corto hubieran triunfado Eh, pero al mismo tiempo que ellos hicieron uno muy largo, el de. El de Alien se merecía un show mínimo de. mínimo de la hora y media. Eh, y en el. Y eso hubiera sido la apoteosis. Tú, tú imaginas solo eh, en el escenario. En el escenario a, a. Iron Maiden terminando. Y en el escenario B, que está al lado. empezar Eirion, o sea el éxtasis absoluto, hay muchísima gente que se lo perdió, no llegó o llegó tarde yo de hecho como te comentaba me salí mmm, como alma que persigue el demonio y cuando llegué pues ya había un grupito interesante de personas normalmente las carpas están más vacías antes de, lo, de los shows y más teniendo en cuenta que tocaban los Maiden pero ya había un, un nutrido grupo de fans allí esperando religiosamente a los que me uní y la verdad que no lo vi no lo vi muy muy lejos, yo creo que estaría como en la, en la octava, novena fila aproximadamente vamos, lo vi estupendo y, y salí de allí maravillado porque si el si el Aerion Universe en, en DVD, Blu-ray, es una maravilla porque tiene un sonido estupendo eh, eh, verlo en directo fue ya éxtasis eh, o sea, era, era aquello más y, y bueno más no porque fue menos <risa> pero por supuesto era mucho mejor que verlo que verlo reproducido por tu televisión no la verdad es que fue una experiencia bonita bonita bonita eh, se lo comenté luego por supuesto se lo comenté a Mike que había estado genial además hubo una cosa muy curiosa que después también me comentó él que no tenía ni idea eh, y es que cuando cuando empezó el show Eh, no era el mismo eh, que se vio en el universe, es decir las partes vocales cambiaban, eh, o sea si en un si en una canción antes había tocado eh, pues por ejemplo Tommy Karev en el universe pues ahora a lo mejor te la cantaba eh, Mike Mills, vale. ¿sabes? O sea sí, sí. no fue no fue el mismo show, Correcto. fue distinto y fue un plus, eso al mismo tiempo fue un plus, ver eh, esas partes vocales, cantadas, pero con otro registro donde antes era un hombre, ahora era una mujer y al revés, y así vale. cositas se lo comenté a mí, a Mike y me comentó que hasta llegar no tenía ni idea de que iban a hacer eso eh, Bueno, en ese aspecto es como si fuese una versión alternativa de lo que había realizado realmente Lucasen con el Iron Universe, en ese aspecto ¿tú no crees que quizás quizás eh, no se le ve un poquito el potencial comercial, en parte por, por la reclusión de, de Lucasen a la hora de, de sacar en directo el mundo aireón. ¿no? Ha sido demasiado puntual, por tanto no, no es un producto comercialmente explotado y quizás los festivales no lo ven de momento eh, como un grupo como Avantasia, ¿no? mucho más enfocado al directo y que, por ejemplo, sí que tiene... esas ventajas cuando son cabezas de cartel en un festival, ¿no? Que sí que les dejan expandirse, por ejemplo, eh, perfectamente a Vantasia, en el Waken te sacan el eh, lo que sería el repertorio completo, incluso con dos horas y pico, ¿no? Y le dejan una libertad al grupo Avantasia en este caso, a ese proyecto. Y esto a lo mejor al ser un momento puntual, quizás quizás a lo mejor también llegar un momento cuando el Graspo lo tiene más o menos todo también empaquetado, ¿no? Hay que decir que van Maiden, van Gans and Roses, van un montón de bandas sí, que quizás sí. limita un poco el nombre de Aireón, ¿no? Quizás Aireón sería un gran eh, un gran eh, proyecto para un festival un pequi, un poquito más pequeño que vamos a poner que un Hellfest, que un Graspo o que un Wacken Quiero decirte que quizás si lo pusiésemos aquí en España, eh, Aireón en un Rockfest sería la hecatombe, ¿no? Eh, podría ser, pero por lo que yo creí intuir esta última vez en Tilburg, eh, yo creo que donde metas a Aireón, vas a llenar, pero con, con todos los fans del, del mundo mundial que tiene. Eh, porque te comento que allí aparece gente aquello es un mini festival o sea, es un mini festival se, se respiraba ambiente de festival en, en toda la ciudad, ahora estoy hablando de este Into the Electric Castle del, del año claro, pasado sí. eh, entonces yo diría que puede ser un... Es, es, él se vende bien al final es decir eh, te va a sonar te va a sonar qué ocurre con Running Wild yeah. <risa> pero bueno <risa> ¿Eh? Actúa muy poquito, ¿no? muy poquito. Entonces, o sea, se tío. hace se hace de desear claro, claro. O sea, es, vas acumulando vas acumulando Eso. gente que quiere que quiere que quiere hasta que lo suelte claro de hecho Airion iba iba otra vez a tocar el Into the Electric Castle este verano en, en, el en un festival sin me equivoco alemán en julio han retrasado a 2021 y ya que yo bueno La, la fanaticada pues se volvió loca y, y y bueno a reventar a comprar desde ya yo no Julio no es una buena fecha para mí y aparte creo que ya era abusar después de el empacho que cogí buen empacho me parecía que era hora de, de, de soltarla claro eh, Javi eh, aquí Javi lo que hay que decir para que la gente lo sepa estamos hemos hablado del año 2018 esa primera experiencia tuya y ahora vamos a la ...posterior ¿no? a ese último de momento eh, sí. proyecto en directo... ...que creó Lucasen para conmemorar pues, el 20 aniversario... ...de la edición del Intude Electric Castle... ...el considerado para muchos la obra magna de, de Lucasen... ...y claro, él prepara una serie de conciertos... ...de principio tres que debido a la gran demanda... ...que tienen eh, las entradas y que se agotan... pues, ...es que en apenas unos minutos decide poner una fecha más... y es la segunda experiencia tuya en el mundo Aireón en directo y es cuando tú logras no comprar una entrada eh, es que vas tres noches de cuatro a ver de nuevo a Aireón y su proyecto Into the Electric Castle, Live and Other Stories y bueno, empieza a contarme un poco cómo es esa locura que se te ocurre a ti para acabar de nuevo tres noches a ver pues ese, ese gran personaje que es el que tanto amamos tanto tú como yo, como es Lucasen y su mundo Aireón Realmente es mucho más triste y penoso de lo que estás nombrando, porque <risa> no fueron no fueron tres veces en tres noches, fueron tres veces en dos noches. ¡Hostia! Es verdad que lo hicieron tarde y noche. Es verdad. Es verdad. <risa> Así que imagina, imagina. Eh, no, pues mira, estaba intentando ver en qué momento salieron mm, a la venta las entradas de, de el, sus espectáculo. Eh, por supuesto, fue muchos meses antes. a primeros de año, no sé si sería febrero, marzo etcétera, etcétera eh, pues justamente no había ni salido el Into the Electric Castle a la venta eh, estaba eh, estaba todavía en proceso de, de pre-orders ¿no? uh, y entonces el amigo no se le ocurre otra cosa pues que anunciar esta historia eh, las fechas son el 13 el 14 y el 15 de septiembre ...que son unas fechas que a mí... ...no me, no me van muy mal... Eh, ...laboralmente hablando... ...son unas fechas que puedo, puedo coger... ...puedo optar... ...entonces eh, pues empieza el amigo diciendo... ...que todo el que tenga un pre-order... ...del Into the Electric Castle... ...pues tiene una prioridad... ...a la hora de poder hacerse... ...con las entradas... vale eh, ...yo tenía pre-order hecho... ...y digo bueno pues... ...tiene, tiene una pinta interesante... ...y además... como que me apetece como que el 14 de septiembre se me hace buena fecha ¿y por qué dirás tú que se me hacía buena fecha? digo pues porque yo creo que es buena manera de celebrar el cumpleaños de uno Guapa. Eh, y era ese día Casi nada. entonces ya directamente mi, mi pepito grillo mi demonio aquí apoyado en el hombro me hablaba al oído diciéndome regálatelo regálatelo Vete, no seas, no seas tonto, vete. Claro. Entonces esos días previos te dan para preparar un poquito. Eh, lo primero es te, te informas un poquito dónde está el lugar, que era Tilburg, sur de Holanda, eh, trayectos, etcétera. Chequeas vuelos, ves que no son del todo caros, están asequibles. Eh, pero claro, te empieza a dar una cosita, un poquito por saco. y es, vamos a ver, yo voy desde Tenerife, es decir, yo tengo que salir de aquí, coger un vuelo que me lleve a Madrid principalmente, y luego de Madrid volver a coger otro avión que me lleve a Holanda, desde allí coger un tren hasta Tilburg, yo no sé a qué hora voy a llegar, eh, voy a ver un concierto, y al día siguiente me voy a volver, me voy a volver al día siguiente, no, mínimo voy a estar dos días, ya que estoy y puedo ver algo pero claro, vas a estar dos días ¿y qué vas a hacer el segundo día? ¿qué, qué vas a hacer por allí tú solo? ¿beber cerveza? Vale, eso ya lo hago aquí también eh, ¿podrías ir a otro de los, de los shows? venga, pues vamos a ir a dos total, es tu cumpleaños venga, vas a ir al del sábado 14 y al del domingo 15 pero hay, que anuncian un cuarto show Y a, la, a las 3 de la tarde. No, no, a las 3 de la tarde no, perdona, a las 12 del mediodía. a las 12 del mediodía. A las 12 de las 3, ahora no me acuerdo, creo que era a las 12. Eh... <risa> ¿Y qué vas a estar haciendo ayer el mediodía tirado? Todo el mundo se va a ir al festival, al conciertito. ¿Tú qué vas a estar por decir? El... Pues total, te puedes ir al. Te puedes ir también. Venga, total, que se me calentó la cabeza y <risa> acabé con las tres entradas en la mano. Eh, cosa que yo nunca he hecho en mi vida, pero ahí estaba yo, mis tres entradas y mis dudas y mis dudas de a ver cómo iba yo a aguantar aquello porque mm, puedes ver una película una vez, dos veces, ¿vale? Con cierto tiempo, pero seguidas igual te, te hace bola ¿no? te hace empacho, no lo ves con la misma ilusión eh, me alegro de haber estado muy equivocado eh, en ese aspecto Javier, eh, como tú has comentado anteriormente, tú eres más amante de la variante dura del, del heavy metal, podríamos decir sin embargo, este 20 aniversario era sobre eh, principalmente un disco más enfocado al rock progresivo, la variante menos metalera de, de Lucasen, del proyecto Aireón Y intentaba tener también los personajes que tenía, o sea, los cantantes de aquella época. Dentro de lo posible, pues bueno, llegó hasta Fizz, o sea, eh, empezaron a salir una serie de cantantes que habían participado en ese disco y otros que, bueno, como eh, el de, de Who, me parece que no pudo ir, Daltry y tal, ¿no? Pero, eh, ¿cómo fue para ti, y diferenciame un poco, el... Universe, el Aireon Universe, donde sí que es un repaso a la carrera y es más variado el estilo musical que le mete Lucasen en general, a este Into the Electric Castle, Live a Other Stories, porque este es todo el disco del Into the Electric Castle, quitando que los bises por decirlo de alguna manera, sí que son ciertos temas de otros proyectos como, por ejemplo, Gilmachín, Ambeón o, o Star Wars, ¿no? Quiero decirte yo, eh, tú como fan, está claro que fliparías por tuberías, Pero, ¿cuál fue para ti la diferencia? ¿Con cuál de los dos te quedarías? Eh, la verdad es que eh, la mayor parte de, lo, de las personas, de los fans que estaban allí, eh, consideran eh, Into the Dead Castle Live eh, mucho mejor que el Universe. Eh, yo, si lo ves por, por el tema solo de, de los DVDs y los Blu-rays grabados, te das cuenta de que el Universe lo que tiene son Eh, los grandes éxitos Es decir, es claro. una apuesta segura Una apuesta segura Aquello no tiene no, no tiene resquicios eh, Este Into the Electric Castle Por supuesto Al, al no ser un, un grande éxito Pues te lleva a afrontar partes Que no son todo lo metaleras O todo lo, lo poderosas O enérgicas que a ti te gustaría A mí particularmente eh, Si sí te digo Que esa puede ser la sensación Eh, la primera noche cuando te enfrentas a ello eh, de primeras ¿no? eso que ya en el electric castle estaba, estaba mascado pero por supuesto tiene, tiene muchas partes eh, mucho más progresivas o más rockeras que, que duras, que no por eso eh, son de, de hacerles el feo te puedo asegurar que la primera noche que te estás enfrentando a, digamos que a la, a la puesta a punto Estás así con un poquito más frío. Al día siguiente estás más o menos. pero Y el último show es que lo viví. Lo viví. Hubo varias cosas que hicieron ese momento distinto. Pero para mí el, el último ya fue como la apoteosis. Aquello. Mm, te sabes cada acorde, cada, cada momento, cada highlight. Eh, vamos. Eh, era una maravilla. Era una maravilla. Eh, sí es verdad que. Hechas yo por lo menos eh, echo de menos ciertas cosas de lo de, del universe, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto no tiene nada que envidiarle. Y lo que hecho de menos es a lo mejor esa sensación de que esto es un, un music non stop, ¿no? Un show mm. non stop del universe. Que entre una cosa y la otra, pues no paraba. Pero claro, no hay que, no hay que olvidarse de que este Into the Lazy Castle pues, tenía una producción todavía mucho mayor. Eh, solo el castillo eh, la puesta en escena eh, la narrativa aquello era, era mucho mayor, era mucho más ambicioso que, que el proyecto previo, ¿no? que nació siendo muy pequeñito, luego se fueron animando eh, pero aquí ya, aquí ya estábamos hablando de, de palabras mayores yo que tuve la oportunidad la última noche ya que acabé de, de cervecita eh, con unos cuantos de ellos Eh, y tuve la oportunidad de hablar con la diseñadora del concasia casi sea más una chica polaca eh, que fue la diseñadora del, del castillo y que todavía se acuerda eh, de toda la de todos los cortes y rasguños que tenía que tenían las manos y piernas de montar aquello eh, porque daba la sensación de que era un castillo de plástico no un plástico maleable aquello parecía como un No sé, parecía parecía orgánico y cuando hablé con ella resultó que no, que aquello era de metal. Y digo, menudo trabajazo, menudo trabajazo hacer ese conco de castillo, ese pedazo de castillete eh, toda totalmente de metal. Yo me quedaría con este, vale. eh... básicamente porque en este sí que estuve, estuve de verdad. No era un festival, era su propio show y no es solo no es solo el propio show, sino el ambiente. La, la familia que te montas allí eh, La gente un, Una maravilla de gente Todos de, de un talento estupendo Y de, de todas partes del mundo Creo que eran 68 nacionalidades allí metidas Mínimo Allí había gente de Australia De, de Japón De Perú De... Bueno, vete tú a saber dónde es eh, es interesante lo que hemos hablado la gente pues más o menos se, ha, eh, se habrá dado cuenta en parte de lo que es la experiencia Aireón en directo el saber pues bueno más o menos lo que van a ver o lo que van a conocer si vuelve a ocurrir no que porque creemos que va a ser algo que va a dejar de ser algo puntual y creo que Aireon Lucasen va a estar más disponible a hacer cosas de estas porque como encima él no está encima del escenario que está ya más en la sombra que no es como en los primeros años que sí con Star One estuvo ahí delante con Stream of Passion estos últimos años está él más manejando los hilos que ya lo que es en el escenario pues yo creo que vamos a verlo más habitualmente que hasta ahora Todo esto depende del amigo Jost Jost, que es el productor Eh, es el que realmente le tira a él, le obliga últimamente a hacer movimientos. Se están dando cuenta de que efectivamente eh, tiene, tiene poder de convocatoria y que funciona. Eh, yo había leído de eh, que en principio parecía que se iba a tomar mínimo un año sabático, el amigo Erien, pero después salió el anuncio de este de este show en el festival progresivo en Alemania eh, ahora está retrasado a 2021 y bueno, solo el tiempo nos dirá eh, si vuelve a ser a lo mejor en uno o dos años otra vez un evento similar, yo diría que sí que lo va, lo va a hacer eh, no son tontos y esto funciona y, y da dinero, de hecho la ciudad de Tilburg, por eso te comentaba antes que parecía un, un festival La ciudad de Tilburg estaba totalmente tomada por, eh, por el evento Aerion Es decir, tú salías de la estación de trenes y te venías te veías unas banderas de 5 metros eh, Anunciando el evento eh, eh, Varias cervecerías, varios locales tenían la cerveza Aerion ¿eh? eh, Enlatada eh, Tenías una muestra de arte en un museo Y no sé qué más tenían, pero vamos, el pueblo el pueblo estaba totalmente tomado por, por, por el fan de, de, de la banda, ¿no? Del proyecto, vamos a llamarlo, del proyecto. Eh, así que yo diría que sí, que va a volver y seguramente será en un sitio, en terreno conocido ya como este este Tilburg. Eh, sí es verdad que las entradas vuelan. Eh, yo pensaba que yo era una excepción, Eh, lo que te comentaba de los tres eh, los tres eventos pues ahora es cuando te hablo yo del de, de fan, fan que tiene, de la necesidad del fan de, de absorber todo lo que representa el, el proyecto Alien eh, como te comentaba yo pensaba que era de, lo, de los locos que había eh, comprado eh, tres eventos eh, no, yo me quedo corto es decir, allí había varias personas que habían comprado cuatro los cuatro eventos y aparte de los cuatro eventos Eh, el rehearsal, eh, que fue el jueves. El rehearsal, eh, solo para que te tengas conocimiento, si no recuerdo mal, tenía un coste de 240 euros con posibilidad de sacarte una foto con el amigo Arian. Eh, es decir, suma a los 240 euros luego otros cuatro shows, eh, cada show a 60 euros. y ahí tienes el gasto medio de un fan eh, en la ciudad de Tilbury para el proyecto Eirion, y conocí a varios porque mmm, yo no sé si es que estoy en el sitio indicado o no pero ya en, en Graspo, haciendo cola para la firma conocí a un gran, un gran bueno, un gran <risa> un gran fan y obsesivo de Eirion, un amigo israelita que se llama Hakan eh, Que a ese a ese lo conoce todo todo todo el, el plantel de Aerion lo conoce. Es decir, esta vez en Tilburg salían ellos del camerino a entregarle cosas. Ahí le entregaban los set le entregaban baquetas, le entregaban todo. Decía, macho, es que es que yo no sé si es que eres muy pesado. <risa> o ya, es que el hombre y además tiene, tiene un, un vicio tremendo, porque es que cada vez que le dan un set list. Eh, su obsesión es que tiene que conseguir todas las firmas de todos los que estaban involucrados en ese concierto de Alien Y, y no son pocos. Tienes a los cantantes, tienes a los músicos, tienes a, lo, <risa> a todo el mundo. Y eso es como su afición. Ahora, venga, ahora tengo tres años por delante para, para conseguir firmas. Eh, pues di con ellos nuevamente en, en este Into the Electric Castle. Y la verdad que estuvimos muy bien, me llevó por alguna zona que ya se conocía él y pude tener contacto de nuevo con el, con el plantel. Aparte me gustaría hacer un inciso eh, a respecto a Marcela Bobbio, eh, la que sabemos que ha estado un poquito, un poquito bastante pachucha, yo espero que se esté recuperando convenientemente, así lo creo. Eh, a Marcela la conocí yo realmente y en persona en 2019 en 2019 no no perdona sí, en 2019 en julio en el Masters of Rock de la República Checa Estuvimos hablando un ratito y le comenté que iba para que iba a verla de nuevo en en septiembre eh, pues nada ni, ni Tonto ni perezoso, pues una semanita antes de, del evento, eh, da a conocer que va a ser un, un acústico en la zona de camping, porque también había una zona de camping para todo este festival. Eh, pues nada, nada más llegar de, de aquí de Tenerife, pues salir de la estación de tren, acercarme a ver el acústico de Marcela, que creo que era sobre las 11 de la mañana, el, el día 14. Y nada, termina, es un acústico maravilloso. Eh, termina de tocar, pues hacemos un poquito de, de cola para saludarla, ¿no? Y para dejarlo a la gente, yo espera hasta el final. Y pues, le quería comprar el, el CD último que había sacado. Y nada, y le recordé. Y la verdad que fue un gesto. Es un gesto, es un gesto que me llegó mucho. Es como el, el, el regalito de cumpleaños que me llevé ese día. Eh, que fue que mmm, cuando le comenté que quería comprarle el CD, que se, se le había olvidado una canción, se me quedó mirando y dice: ¿Qué canción? Dice: Un cumpleaños feliz. Y dice: Ay, es verdad que era tu cumpleaños. Toma, te regalo el CD. Digo: No, no, si yo quería comprártelo. Digo: No, no, yo te lo regalo. Digo: Bueno, pues nada, gracias. <risa> y eso que me llevé, eso que me llevé de, de una persona tan tan buena, bondadosa y sincera como, como Marcela, que le deseo todo lo mejor desde aquí. Y finalmente Decirte que terminé Como tenía que haber terminado el cumpleaños Es decir eh, La última noche acabé eh, Yéndome de Buenas Cervezas Con unos amigos chilenos Con un... A ver, los chilenos Pero es que no solo eso Sino acabé eh, Acabé justamente con, con Marcela Con Diane angis bergen y con Mark jansen eh, pues de cerveza y con parte del elenco estaba vacacia como te comento estaba yo estábamos allí un grupito que al que lamentablemente le tuve que decir chao chao a las tres y media de la mañana porque yo tenía que salir del hotel a las 7 para llegar al aeropuerto de si no sé si era a las 11 de la mañana o a las 12 vamos eh reventado me dio mucha pena porque aquello aquello prometía pero te comento que fue fue un, un final de, de fiesta muy bonito, porque no es que me estuviera tomando yo la cerveza con ella, es que es que ellos me invitaban la cerveza, que es más grave <risa> maravilloso te digo, una sensación de familia eh, increíble pues bueno Javi, creo que es una magnífica manera de terminar esta charlita, así que por mi parte ha sido un auténtico placer y que bueno, eh, seguiremos en contacto si no pasa absolutamente nada, así que muchas gracias ¿eh? muchas gracias a ti Kike, por la confianza y por el tiempo empleado que a esto le vas a tener que meter tijera porque yo hablo, pero vamos por los codos aquí yo creo que los escuchantes de REA están acostumbrados a que eh, eso de que la lengua no tiene hueso, es que en REA es, es más normal de lo habitual, vale, hasta pronto Javier bueno, pues, nada, a ti, a ti, a ti perdona José, habíamos dicho antes que bueno, que tras la edición del Theater Question, mientras estaba ocurriendo eso, se estaban grabando pues esas esas noches, ¿no? Que eh, de las obras de teatro, Lucasen se dio cuenta pues de la cara de felicidad que tenían los fans y pensó para si esto hay que llevarlo en directo, esto hay que hacer que Aireón aparezca en directo y Bueno, un poquito antes de que se editase ese Aireon Universe, ya nos estaba diciendo Lucasen que está, lo que estaban preparando, ¿no? Estaban preparando, como nos ha contado un poquito también eh, Javier, sobre su experiencia con, con Aireon, de conocerlos en directo y de verlos en directo. Pues bueno, Lucasen esta vez esta vez sí, personalmente, junto a su amigo del, del alma, Josh Van der Broek, pues bueno, empiezan a preparar un poquito esa... Esa, ese universo Aireón y llevarlo al directo. Y bueno, para nosotros era un poquito un sueño, ¿no, José? Ver en directo pues la obra de Aireón. A la hora de enfocarlo ellos deciden, pues bueno, crear una especie de resumen de la historia, ya no solo de Aireón, sino de todos, sus, de todos sus proyectos. Aparecen cosas de Gentle Storm, a, aparecerán cosas de Ambeón, de aparecerán cosas de Stream of Passion, de Star Wars... y hacen un totum revolutum, lo que deciden es hacer dos temas de cada disco, de la historia de Lukassen, de dentro de esos proyectos que estábamos hablando, y creo que nos van a dejar una obra bastante inolvidable, y aparte de bastante inolvidable, de que es un éxito rotundo y que también vuelve a superar sus expectativas, porque en apenas una hora... ¿Superan las 9.000 entradas? En esas tres noches que iban a hacer Terminan siendo también cuatro obras eh, Y veremos que el poder de convocatoria de Aireon Es absolutamente brutal Y tanto, que Además es que yo creo que eh, Si Aireon o Arjen Lucasen va a tocar en directo Todas las entradas que saque Todas las que quiera sacar las vende directamente Y esto... Eh, Arjen, yo eh, sé que tenía una espina clavada con el, con el Theater Equation porque la, el resultado visual eh, en, en el DVD eh, no era lo que él esperaba. No salió tan profesional como al nivel que él, que él quería. Y quería montar eh, el siguiente espectáculo, que lo estaba organizando con Joost, que es, vamos, el, el Iron Universe. Lo estaba preparando desde antes de terminar el Theater Equation, básicamente. por lo que yo hablaba con él y lo quería hacer de una forma totalmente distinta, quería quitarse la espinita de los problemas técnicos que había tenido en el Theater Equation y quería eh, grabarlo con eh, recursos más profesionales de los que había tenido en, en el Theater Equation y, y ahí lo llevó, o sabes lo que dice saca las entradas y, y aunque esté tocando en el vertedero, las vende todas o Sí. Sea, <coughs> Como, como fan de Aireon y, y yo creo que tú coincidirás conmigo, si, si tú vas a ver eh, Iron en directo sabes que va a ser una experiencia inolvidable y es algo que te ha acompañado a ti durante muchos años la música de Arjen y verla en directo sabes que es algo que, que te va a seguir marcando, que va a traer esos recuerdos que, que han sido importantes para ti en algún momento de tu vida. Claro, bueno, aquí eh, es curioso la forma que tiene eh, de encarar este este directo eh, porque, como bien dices tú, las entradas que sacará las venderá pero eh, podía perfectamente, eh, sabiendo el poder de convocatoria que tiene elegir recintos relativamente más grandes en vez de 3.000 personas, por ejemplo, 4.000 por noche perfectamente podría elegir Pues bueno, eh, un recinto de 5000, 6000, 7000, 10000 los podría llenar perfectamente. Y aquí vemos un poquito esa mm, esas dos vertientes que tiene Lucasen, ¿no? El Lucasen que mira por la parte comercial, la parte económica, ¿no? De que es normal vive de ello, tiene que tiene que tiene que intentar sacar el máximo rédito a lo que él haga, pero por otra parte te das cuenta de Esa humildad que tiene, por otra parte, ¿no? De decir, no exploto el. el cerdito. no exploto la gallina de. de los huevos de oro. O sea, sabe darle el punto justo para que esté entre el grupo de culto. el músico de culto. y, el, y la obra eh, de masas, ¿no? Hay un término medio. y nos lo demuestra con este Iron Universe. porque, aparte de que tocan estas. bueno, estos tres o cuatro conciertos que hace él en. en Holanda. por primera vez aparece en un festival en el Grass Pop no aparece como cabeza de cartel lo limitan un poco en una carpa como nos han contado un poco Javier nos cuenta su experiencia en el Grass Pop que lo ve, que disfruta de él pero se le queda un poquito la espinita porque lo limitan a 75 minutos no, no puede hacer pues toda la obra eh, en su conjunto y se queda un poco limitado pero bueno, es, un, es importante que ya por primera vez se vea en un festival al Proyecto Aireón y sin embargo, como nivel personal no a la hora de crear la obra no lo hace de manera mastodóntica, no no lo coge y dice, vale, lo meto en un sitio de 15.000, en una noche me saco un montón de pasta el, el, mi gasto económico es menor porque no tengo que hacerlo durante todas las noches, los cantantes los tengo una noche y no les tengo que pagar tres, por ejemplo, y sin embargo no lo hace así, no te da la sensación de que en el fondo Lucasen está mimando hasta el último milímetro para que su proyecto continúe jugando esa, esa parte comercial y esa parte mágica? Pues mira, te voy a decir que sí y que no, ¿vale? Mm. Eh, por un lado sí y eso es algo que, que él tiene en cuenta eh, es verdad que si dosificas las cosas vas a crear mucha más expectación eh, la gente que tienes que es fan incondicional esos siempre van a estar ahí y la, la base de fans va a crecer con lo cual vas a tener Eh, pan para mañana digamos, pero también te digo y, y esto es por charletas eh, que he tenido con él y con Ivette y tal eh, cuando cuando su manager han intentado eh, digamos reservar eh, recintos más grandes o lo que sea, pues no es fácil ¿sabes? y la mayoría dicen que no y sobre todo si sales fuera de Holanda porque alguien en, en Holanda es reconocido y tal tampoco te voy a decir que que lo conozca gente eh, de fuera del de, de entorno del metal, algunos sí, eh, pero no es una mayoría. Del entorno del metal lo conoce todo Dios, ¿vale? Pero tú coges y te vas fuera de Holanda a decir, oye, eh, sala de 10.000 personas, recinto, tal, no sé qué, no sé cuánto, soy alguien Lucas y dicen, pues no. <risa> o, o no son las fechas que te coinciden a ti o, o tal, ¿sabes? Que hay un montón de problemas. Eso es un factor también, ¿sabes? Yo creo que esa dificultad que ha tenido él eh, también para ir a sitios más grandes es lo que le ha hecho eh, inventarse un sistema que, que funciona para todos, ¿sabes? Y funciona para él, funciona para los fans y funciona para todos a la larga, ¿sabes? Porque es como tú dices, va mimando a, a los fans y, y va haciendo el formato de sus conciertos eh, de una forma que crea expectación y, y todo el mundo que vaya va a querer volver Y se va a flipar con, con lo que es el concierto en sí Pero sin embargo Eso es algo que he hablado antes con, con Javier De la misma manera que aparece Iron en el Graspop Por ejemplo Y, y salen en, en la carpa grande Pero en la carpa a la misma hora que Iron Maiden Casi por ejemplo ¿No te da la sensación que quizás una vez tú vas al Graspop Perfectamente sabiendo Que puedes eh, variar de cantantes Y en todo momento pues Quizás en un momento adecuado pues Coger cantantes de un tipo o de otro para Tú imagínate la cantidad de registros y de variantes que puede tener Aireon a la hora de hacer un repertorio y quizás aparecer en ciertos festivales puntualmente con un poder de convocatorio muy grande tú ¿no te crees que Aireon en un Rockfest? voy a poner en un Rockfest voy a poner en un Leyendas del Rock voy a poner en de nuevo en un Grass Pop en cualquier festival de Alemania porque es verdad que Lukasen tiene mucho éxito en Holanda pero en Alemania tiene un éxito brutal En, en países de Centro Europa Es un músico súper reconocido Sus discos están en charge Y vende bastante ¿No crees tú que perfectamente Y más viendo que Lucasen no es el músico que va a tocar Te podría hacer una gira de festivales De tres o cuatro festivales Perfectamente sin ningún problema Entre comillas Y explotar un poquito más el nombre de Aideon Y no lo hace Pues sí, en teoría yo creo que sí se podría hacer, también va a depender de, de los cantantes que te lleves, ¿sabes? Porque es como tú dices, Aireon eh, eh, es un formato bastante versátil en lo que, en lo que es eh, vocalista y puedes eh, hacer un concierto de Aireon con, con casi vocalistas súper distintos a los originales pero que también funcionen, ¿sabes? También te va a dar mucho más tirón los originales o al menos alguno que sea eh, súper conocido, como La brie o, o Russell Allen o alguno de estos. Sí que te va a dar tirón. El problema también es que eh, esos son difíciles que vengan mm, y, y es bastante difícil que, que estén en una mini gira de, de festivales. Mm. Es mucho más fácil concentrar y dar cuatro shows en tres días y, y tener a, a los. a cantantes originales o cantantes super grandes, que, que es que básicamente ensayan una semana antes, Correcto. es como en el Theater Equation, te los traes una semana antes, ensayan, todos son profesionales, trabajan de eso, ¿sabes? Claro. Y, y en una semana de su tiempo a, a, los has tenido a todos en el mismo sitio y, y tienes al público contento, es mucho más fácil de esa forma, creo yo. claro, en eso tienes toda la razón bueno, respecto al disco al eh, directo, al DVD, Blu-ray y el formato que tengáis, me parece una auténtica maravilla, te quedas con ganas de más, eh, te faltan temas por todos lados como es normal bueno, eh, la inclusión de los cantantes vienen, pues eh, los cantantes invitados son absolutamente brutales, Tommy carevi Hansi Karch, eh, hay gente como Jonas Renske, eh, Annette Van Gisbergen aparece Flor Janssen, eh, Damian Wilson, Marcela Bobbio, eh, Robert Sweaterberg, es que el, el, el, el enclenco de, de, de cantantes es una auténtica maravilla es un sueño hecho realidad Es impresionante, impresionante, vamos Incluso el John J.C. Kuypers Que, que sustituye a, al Barbarian en las canciones del Electric Castle Sustituye a Russell en, en las de Star One y en Down of a Million Souls Lo hace acojonante Y, y Damian Wilson, por supuesto Es un, un tipo súper peculiar eh, Y un cantante cojonudo Yo, de hecho, de, de, de ese directo del Iron Universe, la que más me gusta es la de And the Druid's to Stone con Damian Wilson. Es acojonante. Nada que ver con eh, el poderío y, y el sonido cafre, ¿sabes? Mm -hmm. es la lentita, pero me parece vamos impresionante. Efectivamente. Es un temón. Damian Wilson está brutal. Eh, aquí, aquí, en este discos, cuando por primera vez me llama la atención, en este directo, Maggie Luiten eh, Hace otro trabajazo y es eh, aquí sí que me doy cuenta de ese registro que tiene tan agresivo y es un torbellino en el escenario ¿eh? sí, sí, totalmente yo, yo veo además eh, con, con Maggie es que la, la impresión que, que dio en el 01 eh, aunque en el disco está súper bien grabado y tal eh, la, las imágenes del behind the scenes cuando ella está grabando y tal Y yo no sé cómo lo haría o lo difícil que sería que ella grabara pero la impresión que daba o que, o que dio a los fans eh, es que había un montón de cagadas y le costaba yo creo que, que ella estaba en un momento un poquillo más abajo o lo que sea pero verla de hecho en, en, el, en el Iron Universe y cómo se sale y, y cómo se come el escenario y, y lo clava todo es, vamos, aire fresco directamente Sí, aquí hay un par de curiosidades en este disco, porque es como si Lucasen dentro de ese Iron Universe que quiere representar en este en este trabajo, en este directo. es que mete a, a Jai Van Fejelen, que era el cantante que estaba con él en Bodain cuando él empezó a darse a conocer al mundillo. Y luego también eh, viene Peter Bean, que es el bajista que participa con él en algún proyecto, en algún trabajo con Star Wars. Y creo que son momentos absolutamente inolvidables también. ¿eh? Es, es brutal, ¿eh? además el Jai canta la de... Uh, Amazing Flight in Space mm, del, uh, del Electric Castle y han pasado como veintipico años y la canta igual exactamente igual, el tío es un monstruo correcto, bueno yo creo que tiene momentos inolvidables, súper recomendable este producto, este trabajo como estábamos hablando pues bueno eh, vamos a poner el tema And the Druins Ruins eh, un buen tema, Damian Wilson está tremendo Y bueno, vamos a pasar ya después al otro trabajo en directo que editó, que fue un pequeño sueño para muchísima gente. Así que vamos a escuchar este tema y volvemos con el otro trabajo en directo y hasta ahora el último producto Aireon. At the true Eh, tras ese sueño hecho realidad, que era el Aireon Universe, eh, ¿quién iba a esperarse que el siguiente trabajo iba a hacerse? Bueno, a lo que sería, en parte, una especie de mezcla entre el aireon Universe Live, ¿no? ese anterior disco en directo editado, y el Theater Equation, porque se ponen manos a la obra, de nuevo eh, su compañero del alma, Josh Van der Broek, y él, y Lucasen, ...para meterse en la cabeza, llevar a escenarios el, bueno, el para muchos llamado obra maestra de Lucassen... ...que es el Into the Electric Castle, y bueno, ya que en la época del Theater Equation, la, el llevar a teatro pues esa obra, el Human Equation, en parte fue porque económicamente no veían viable... El poder trasladar la obra de Into the Electric Castle, pues ahora sí que veían posible el llevarlo a cabo, ¿no? Pues construir una especie de castillo, intentar representar de la mejor manera posible lo que era el significado de ese Into the Electric Castle. Y bueno. Vuelven a marcarse otra obra que ha llegado a nuestras manos. Hace poco tengo que decir que lo he visto pocas veces. Yo tengo algún reparo en este disco, en este disco en directo, pero es normal, a eso ahora lo hablaremos. Pero claro, eh, me parece otra obra muy llamativa y que vuelve a cumplir los sueños de mucho amante de Aireón. Y tanto, aquí que Yo si hubiera podido ir a verlo, habría ido, pero vamos, con los ojos cerrados. Y no he visto el DVD entero todavía, pero sí sí que me he escuchado la, el audio. Y, y me parece cojonudo. Vamos, me habría encantado estar ahí. El, el formato lo cambian un poco, ¿sabes? sobre todo las, las narraciones eh, originales eh, que le, ahora las hace John DeLancey. Eh, que es este actor... Es que yo no veía mucho Star Trek, pero salía en Star Trek. Y... Y lo hace de puta madre, lo hace súper bien Pero es distinto, hay gente que se ha quejado Porque cambian el texto original Y tal, pero bueno, a mí no me importa tanto eh, Y lo que sí que está claro Es que el, La, la simbiosis o la, la sinergia eh, Entre Arjen y Joost da, da resultados o sea, eh, Eso funciona Perfectamente y toda la escenografía Que montaron Lo poco que he visto de, del resultado visual um, de, del DVD es, vamos, súper profesional, cojonudo, eh, los cantantes, todo, todo, todo, cada vez lo hacen mejor. Y, y yo creo que, no sé qué es lo próximo que, que harán en directo, si es que hacen algo dentro de no mucho, pero, pero yo creo que estará a la altura o mejor que esto, cada vez van a mejor. Eh, una cosa que quería comentarte, bueno, en el disco en directo anterior está claro que aparecían personajes eh, espectaculares porque era un resumen de Aireón. Aquí ellos tenían que ceñirse pues, a la obra conceptual Into the Electric Castle, aunque al final hacen una especie de bises donde meten pues, un tema de cada proyecto eh, independiente de Aireón, pues temas de Star Wars, temas de... de... de Gil temas de Ambeon hacen así un final de concierto fuera de lo que es la obra conceptual Into the Electric Castle, en el disco anterior por ejemplo, bueno, hay pues un, es un resumen de cantantes de lo que ha pasado en la vida de Aireon, ¿no? Hansi Kars, Marco Gietala, bueno, una serie de cantantes, Mike Mills, por ejemplo que forma, bueno, es parte principal de ese Aireon Universe y aquí, bueno, es bonito ver que él recupera gente como Fizz. ¿Vale? que solo cantó en ese proyecto de Into the Electric Castle eh, luego están personajes como Anneg van Gisbergen o Marcela Bobbio que vuelven a aparecer que ya forman parte mm, de la vida de Aideon en general aquí es curioso porque vemos a la hermana de, de Anek, vemos a Diana también aparecer vemos que aparece Eduard Rickers también en, en, en este nuevo trabajo, ¿eh? en este Into the Electric Castle en directo pero quiero hablarte de Jan Willem Ketalem, que me parece que lo conoces bastante, puede ser, porque es uno de los que empezó siendo un cantante suplente de, de esa obra Theater Equation, parte del coro no de ese epic coir, eh, donde tú estabas, ese eh, epic rock coir. Eh, sin embargo, aquí eh, entra como cantante principal. ¿Me podrías hablar un poco de, de este personaje? <risa> Sí, mira, Jan Willen eh, era el que sustituía uh, a, a Labrie en, en el Theater Equation y, y nos hicimos bastante coleguillas, él, él es holandés, súper buen cantante Y eh, su profesor de canto es, de hecho, eh, uno de los que sale en, en este directo Edwin Ballard, que es el que hace de Romano, que era el, el cantante original de, de Electric Castle también Pues mira, te comento. Y, y aparte que esto lleva a algo que, que se me olvidó antes de, del, uh, del Iron Universe. En el Iron Universe, ves de coro, que está eh, Marcela, está eh, Irene Jansen y sí. hay otra pava, que, que, que, que se llama Lisette Vandenberg. Ella estaba en el coro también, era la que sustituía a, a Irene Janssen. Y um, alguien pues tiene que tirar de cantera también, ¿sabes? Y eh, no sé exactamente cómo, cómo ocurrió que llamaron a, a Jan Willen porque tampoco le he preguntado, pero sí que hablé con, eh, con Lizette y, y me dijo que. ¿Te acuerdas lo que te dije en, en episodios anteriores? Que eh, alguien grababa las líneas vocales de. Sí, su, con otros sus cantantes. Uh -huh. y, y exactamente. Pues las de The Source las eh, la grabó con Jan Villem, las grabó con. Eh, con Lisette también, y, y con, ah, ¿cómo se llama este pavo? Um, es un, un cantante británico, no, no, sé, no sé si tiene algún grupo conocido, pero, pero canta súper bien. Eh, si me acuerdo del nombre, te lo, te lo digo luego. Pues ellos tres eh, fueron de los no famosos, entre comillas, que, que grabaron líneas vocales para el SOS. Eh, al, al ser holandeses es pues, mucho más fácil comunicarse con ellos eh, alguien y tal los tiene en el mismo país puede contar con ellos y, y Jan Willem es, es profesional vamos, él eh, se tira eh, haciendo shows todas las semanas eh, tributos y, y cosas de estas vive de eso vamos. y bueno, míralo, yo lo vi ¿hmm? no, no, no, no lo sabía vamos. vi uno de los vídeos de estos Que, que anunciaba a alguien que iba a sacar el directo de Electric Castle y tal, y digo, coño, el de los coros ese lo conozco yo <risa> pero sí, muy buen cantante y muy buena persona, Jan Vilan mm, Bueno, aquí hay que decir que bueno, la obra es monumental eh, en el aspecto visual eh, José es una auténtica es una auténtica maravilla yo claro, al no ser tan amante de este Into the Electric Castle, yo prefiero mucho más lo que sería el Iron Universe el Live el on Earth, que es mi favorito pero claro este tiene sus momentos culmen no tiene sus momentos me falta como he dicho verlo más como hemos hablado antes con Javier él fue tres noches de cuatro o sea fue a tres de los conciertos de cuatro dice que una vez hacía el viaje de Tenerife allí pues se marcó imagínate toda la gente que habrá escuchado la entrevista habrá flipado eh, y bueno Es una auténtica maravilla. Nos deja con ganas de saber, a ver en el futuro qué puede hacer Lucasen. Y como obra, pues bueno, es una obra absolutamente monumental. Eh, ¿Y tú? ¿Tú qué prefieres? ¿El Aireon Universe? Yo se lo he preguntado antes anteriormente a Javier. Él dice que se queda un poquito con el intro de Electric Castle. Sobre todo porque lo vivió en directo y le pareció, pues bueno, mágico. Pero tú que has visto los dos de fuera un poco o has escuchado el repertorio, tú que eres más ¿Estás más a favor de Aireón en directo como concierto, repaso, carrera, un best of, entre comillas? ¿O te gusta más la parte más teatral, más en ese aspecto más visual teatral de Lucas? Pues mira, eh, yo creo que a largo plazo me gusta más eh, un concierto normal, en el que hagan un repaso a ciertos discos, varias canciones... Eh, Y no no un concierto dedicado a un disco en particular, ¿vale? También te voy a decir eh, que eso es básicamente porque eh, sacar giras de, de disco, por ejemplo el, el Electric Castle Live y tal, eso eh, no va a poder ocurrir siempre. Eso es algo limitado. Y, y yo creo que alguien ya ha sacado eh, en directo los dos discos que todo el mundo quería escuchar en directo. Sabes que es el Electric Castle y el Human Equation. Eh, no, no le vería mucho sentido hacer un, un concierto del Final Experiment, ¿sabes? Por ejemplo, o, o del 01 1 no, no lo sé, a lo mejor del Theory of Everything, pero como no tuvo mucho tirón, no sé. Por eso te digo que como fan de Aideon, si, si sacara eh, conciertos de, de canciones sueltas, me gustaría más que si sacara ahora mismo, otro concierto en directo de, de un disco entero porque ya los que tengan que sacar me interesan menos que canciones sueltas de otros discos perfecto, bueno, luego haremos, eh, luego de escuchar el tema de este disco, eh, de este Electric Castle Leaf and Other Tales hemos elegido Another Time, Another Space eh, bueno otro temón de ese disco Into the Electric Castle y luego ya para despedir el programa vamos a hablar de unas cuantas cositas que tengo por aquí apuntadas para conversar contigo Y ya para dar carpetazo final a esta, bueno, antológico, este esta, esta historia que no hemos eh, marcado tú y yo, este viaje maravilloso, universo maravilloso. Y bueno, yo creo que habrá que acabarlo de alguna manera mágica y que se nos quede un poquito en el recuerdo. No va a ser esto en el recuerdo como ese Theater Equation en el cual tú participaste. Pero bueno, estos programas que estamos grabando también van a formar parte de tu vida y estarán ahí colgados en el éter, ¿no? En esa, en esa nube... Eh, para que cuando quieras recuperarlo y decir, mira lo que hice yo con el cabronazo este de Kike Maiden, de ese rock entre amigos <ríe> cómo me metió en este berenjenal y así que va a ser una manera maravillosa de terminar después de escuchar este Another Time Another Space, José, así que vamos con este temazo, ¿no? Sí, vamos allá, y esto eh, son experiencias son experiencias distintas eh, y, y diferentes, claro y yo encantadísimo de, de colaborar contigo, macho, esto... Es algo que no había hecho en muchísimos años y me ha encantado eh, que, que haya ocurrido de esta forma y contigo. Pues bueno, vamos a terminar con este trabajo en ese aspecto y luego finalizaremos con cuatro detallitos. My I can't make out the truth from the lies here inside What kind of trip have I been on? Where did I go? I'd like to know just why did it feel so damn real something I can place open spread, shrouded face as if my memory files have been erased and then replaced by lies all forgot clouded sky So redeemed I have my doubts I can't make out the truth From the lies Here inside Am I alive? Did I survive? Where did I go? I'd like to know just why Did it feel So damn Dream, trying to hide another time Bueno José, hemos escuchado hasta ahora el último trabajo de Aireón ese directo tan maravilloso Into the Electric Castle, Live and Other Stories y bueno, para finalizar el programa quería hacer hablar un poquito de varias curiosidades de, de Lucas en tu que lo has conocido personalmente que conoces cosas de él hay que decir que es una persona muy solitaria es verdad que tiene ahora pareja que es Lori, una persona, bueno una músico, man, hace funciones de todo tipo en el aspecto Eh, del trabajo como management, entre comillas, marketing de Lucasen y familiar pero es una persona sin familia dedica prácticamente toda su vida al trabajo, es un tío que parece un Stephen King de la vida, aunque Stephen King tiene familia, pero él escribe Eh, relatos, cuentos, historias todos los días de su vida y Lucasen en el aspecto musical todos los días trabaja algo de alguna manera o algo produciendo, componiendo, tocando siempre está metido en el estudio es algo increíble, ¿eh, José Sí, sí, total además él, él tiene su rutina diaria eh, que, que la cuenta en, en varias entrevistas y tal pero también pues, lo pudimos comentar en alguna ocasión Él escucha música todos los días, tiene una hora, se sienta en su sofá y escucha cosas aleatorias que le mandan o lo que sea, y, y va cogiendo ideas eh, y, y, y está siempre metido en algo. Se va luego a su estudio, ahora eh, el estudio que, que hemos visto siempre en, en los vídeos y, y en los behind the scenes y tal, ahí ya no está, eso es una casa que, que tenía él y la vendió y, y se ha ido a otro sitio. Eh, Más grande, porque ya se le quedaba pequeño Pero sí, él está todo el día respirando música Y Lori también, Lori es una persona encantadora Y, y una artista cojonuda, no solo musicalmente Sino también visualmente, le gusta mucho la fotografía Y, y ha ayudado muchísimo a alguien, a, eh, como ella es americana pues a, a mirar que las letras estén correctas y, y todo el rollo Pero sí, en fin, un poquito eso Eh, bueno, a la hora de trabajar, eh, cuando él coge un proyecto y empieza a tratarlo, eh, dice que dura sobre un año, Su, desde que empieza con esos bocetos iniciales, concepto, instrumental, empezar a, la temática, tratamiento, cómo va a crear las letras, a quién va a llamar y tal, hasta la edición del disco... Él dice que tarda sobre un año. Es lo que tiene más o menos estipulado. Eh, bueno, prácticamente yo creo que lo ha demostrado continuamente. Eh, durante la época del Gentle Storm, eh, ¿tú esto lo pudiste un poquito vivir? Eh, lo que Aunque estuviste, pero claro, tú estuviste más o menos dos años metido ahí, entre comillas, entre ese 2014, 2016, 2017 que se edita el Theater Equation. Más o menos es eso, ¿no? Un año, ¿no? Sí, es, es más o menos ese el tiempo que, que dedica él, eh, pero ya con la composición más o menos terminada. ¿sabes? En la composición se alarga mucho más, o sea, porque no es no es tan organizado en ese aspecto y él va cogiendo ideas y les va dando vueltas y tal, y ese proceso es largo. Después cuando tiene las ideas más o menos puestas, ahí es cuando empieza ese año y, y para quitar un poco de, de magia... Sí. y poner un poco de realidad también eh, muchísimo tiempo eh, de, de su proceso de hacer un disco se le ocupan cosas de, de management vamos claro. es básicamente estar en contacto con cantantes y detrás de uno detrás de otro negociaciones eh, En plan horarios y tal, cuando puedes venir, puedes venir o no, como lo grabamos, o sea, ese tipo de cosas Consumen muchísimo de su tiempo, pero sí yo lo que estuve es que, a ver Yo no es que hablara con él todos los días, ni nada de eso, yo hablaba con él en la época de ensayos Cuando venía, a veces que eh, le mandaba un mail, él siempre responde Y, y después de... de el, del Theater Equation, sí que, sí que estuve hablando con él más, más tiempo durante más tiempo seguido porque eh, le estaba echando un cable con algunas cosillas eh, como lo de The eh, Source y también para el, el Iron Universe que todavía no se llamaba Iron Universe en esa época que le hacía falta unas cuantas cosas y yo le estaba echando un cable, no, no le pude ayudar mucho más porque me fui de, de Holanda y, y se buscó otra gente que sí que le podía ayudar y que hicieron un trabajo cojonudo Pero sí, más o menos así va la cosa, macho. Claro, es que en el tema ese del management, él desde el principio eh, se paga sus producciones. O sea, él se lo graba, se lo paga, se lo costea en su estudio. O bueno, al principio, como hablamos en el primer programa, pues bueno, grabó en el estudio de un componente de los Vengans. Pero él siempre lo que ha dado a las editoriales, o sea, a los sellos discográficos, simplemente ha sido la distribución de los trabajos. Nunca ha estado... supervisado o producido por un sello discográfico esto a él le ha dado una pues bueno una independencia tremenda eh, luego en el tema de conceptos él se considera bueno la gente no sabe esto no sabemos exactamente cuándo va a salir eh, a las redes sociales a las plataformas digitales pero estamos grabando durante la época del coronavirus José y él sus historias siempre esconden un poco de miedo respecto al comportamiento de los humanos sobre todo en el aspecto del futuro de cómo nos tratará, cómo estamos tratando nosotros al planeta Tierra y él siempre ha creído que la Tierra acabará con nosotros de una manera con otra curioso, estemos grabando estos programas durante la época del confinamiento de, del coronavirus y que tenga mucho que ver ese concepto que él a veces tiene a la hora de tratar sus discos y lo que está ocurriendo ahora mismo en, en el planeta Tierra ¿no? En, en ese supuesto a lo mejor y... Sí, sí, a, a la orden del día, vamos, y además imagínate que el confinamiento este que estamos viviendo en, en la mayoría de los países afectados y tal, es algo que, que él lleva haciendo por su propia voluntad de hace décadas, a él no le gusta salir, él está bien en su casa y tal, pues mira, ni se estará enterando de, de las penurias que, que pasamos por estar encerrados en casa. Bueno, esperemos que esté componiendo una obra mastodóntica y maravillosa ahora. Ahora tiene tiempo, ahora todavía le van a molestar menos. En el aspecto de cantantes invitados, él tiene una lista de 200 cantantes donde él empieza pues bueno, a supervisar y a barajar a ver cuál puede cantar o cuál no. Está claro que hay cantantes que él desearía, es un, más una lista de deseos que posibles. Tiene cantantes míticos como Gillan o, o, o Robert Plan. Eh, pero él con el cantante... que se ha quedado con las ganas de poder participar en uno de sus proyectos Escondió ¿Lo sabías tú? Pues no lo sabía, pero no me extraña tampoco ¿eh? <ríe> que vaya pedazo de cantante claro. Y sí, una pena, macho Podría haber sido algo, vamos, acojonante ¿eh? Claro, él, aparte de eso, es reticente a decir nombres de cantantes que no han querido para, eh, participar en sus proyectos Eh, creo que en ninguna entrevista Ha llegado a decir qué cantante se ha negado a tocar en su proyecto eh, ¿Tú conoces de alguno? Había uno Es que no sé si, si era un, uno de ah, No me acuerdo Es uno de, de, de algún grupo grande Tipo eh, Black Sabbath O Deep Purple o algo de esto Que, que Él contactó con él eh, a, a Alguien siempre Le, le manda el Electric Castle o el Human Equation a, a los cantantes Y le dice Oye, ¿te interesa mi música? tal ¿Te gustaría participar conmigo? Me, a mí me encantaría y tal Y, y este cantante, ya mira el nombre porque es que no me acuerdo vale Si te lo sabes tú me lo dices eh, Este el cantante o sea, de muy alto nivel y tal Le dijo, dame ocho mil libras Y canto Y dice, ¿pero te gusta mi música o algo? Y dice, dame ocho mil libras y canto lo que te dé la gana <risa> <risa> Y... <risa> Y, y al parecer eso no le hizo mucha gracia a alguien y le dijo, mira, no te voy a dar 8.000 libras y a lo mejor podemos colaborar en algún momento en el futuro y muchas gracias yo así, eh, ¿eh? tengo la manía de que es Dougie White, ¿eh? Eh, cantante o ex cantante de Rainbow ex cantante de e. Marstine, ha estado eh fue posible cantante de Iron Maiden durante una época, estuvo en las pruebas como hemos contado contado en varios monográficos que hemos hecho tengo la manía tengo la manía de que es Dougie White Pues puede ser, puede ser, no los, no me acuerdo, pero vamos, seguro que, que alguien de, de las personas que nos están escuchando se lo sabe y lo puede poner en algún lado. Bueno, él también ha participado en Michael Skinner Group, es un el típico cantante que, bueno, tenemos que hacer un programa de eso más adelante, con tiempo, como te dije, mercenarios del rock, en este caso serían voces mercenarias, y Dougie White entraría dentro de, de estos cantantes que están en tanto proyecto que... que como tú bien has dicho, eh, les importa en el fondo una mierda lo que canten y les interesa sobre todo pues, ese medio para poder subsistir, que ni está bien ni está mal. Así que bueno, eso lo dejamos aparte. Respecto a discos favoritos que tiene, él su favorito, por lo que tengo yo entendido, es el Rainbow Rising de los Rainbow, donde canta como no Dio, pero aparte de esto, eh, Los discos que más le han marcado en su vida, por lo que yo así un poquito averiguando, es el 3 de Led Zeppelin. De los Beatles tiene, por ejemplo, Sgt. Peppers y sobre todo el Magical Mystery Tour. Es curioso porque, como tú bien contaste, eh, comentaste, el que le hace que toque la guitarra es el, Maiden, el Madden Japan, aunque le encanta el, el matching hit. De Pink Floyd está enamorado del Wish You Were Here... y adora los cinco primeros discos de Queen aunque piensa que luego ya se le hacen pesados y ya no le interesan así que menuda discografía de, de influencias que tiene y súper marcada sobre todo en muchos momentos puntuales de su vida Sí, se nota además, cualquier fan de, de esos grupos incluso aunque sea fan de un grupo va a encontrar similitudes y va a encontrar influencias Y lo que, lo que él sabe Y ha sabido hacer muy bien Es adaptar y mezclar todas esas influencias Para sacar algo bastante Propio y único eh, A su manera, vamos, su estilo es súper Reconocible, tú escuchas eh, Por ejemplo en el, en el Cuatro No, en el Alive Again de, de Nightingale Con Dan Suano eh, Resulta que participa él haciendo Participa alguien haciendo solo Y yo no lo sabía, yo me estaba escuchando El disco y Y me escuchaba una de las canciones una y otra vez. Y decía, joder, el Dan Suano toca el solo este como si fuera el Arjen, pero clavado, ¿sabes? Y me puse a mirar la, la, el libreto y tal, y, y resulta que lo hacía él. O sea que si es reconocible en, en ese tema es gracias a cómo ha sabido gestionar las influencias de los grupos que le gustan. Pues bueno, me parece una de las maneras más maravillosas para terminar, porque voy a empalmar con la siguiente pregunta. Y ya damos carpetazo final a esta, pues bueno, a esta odisea musical y es, eh, como hemos dicho, siempre ha sufrido de miedo escénico y ha dejado de tocar en directo, aunque puntualmente en algún concierto él sube, toca un último tema, alguna cosa... Y él se considera, como también hemos dicho Mal instrumentista Sinceramente, a mí me flipa Como instrumentista No sé si técnicamente la gente que sea músico Como lo considerará Me encanta cómo se desenvuelve en directo Me encanta el directo Live on Earth Como, como está en el escenario Y coño, eh, José De verdad, ¿crees tú Que es tan mal instrumentista Y es tan mal músico como él se considera? Ni de coña Vamos, ni de coña Yo sé, eh, y, y por lo que joder, Yo llevo ya miles de años Escuchándolo Y a mí la impresión que me da Y yo no soy guitarrista ni, ni teclista ¿sabes? O sea que a lo mejor mi, mi opinión es, es bastante limitada Pero yo lo que, lo que sí que eh, Sí que veo Es que él como instrumentista Él sabe lo que puede y lo que no puede hacer Para eso llama A guitarristas mucho más técnicos O teclistas mucho más técnicos Pero lo que él hace, lo hace de puta madre ¿sabes? Y lo que a él se le ocurre hacer, eso da igual lo buen eh, guitarrista o teclista técnicamente que seas, lo que sale de tu cabeza, eso solo puede salir si eres un buen músico, ¿sabes? Eso, esa es mi opinión. Yo creo que técnicamente, sí, habrá un montón de gente que sea mejor que él. No quiere decir que él sea mal guitarrista. Y quiere decir muchísimo, no quiere decir ni mucho menos que sea buen músico o mal músico. ¿Sabes? Él es un muy buen músico. Y él es un muy buen guitarrista. Es lo mismo que si me dices, eh, qué sé yo, eh, ¿Paul McCartney es buen guitarrista? Pues a lo mejor técnicamente hay mucha gente que, que se mea en él, ¿sabes? Pero eh, él ha hecho lo que ha hecho y nadie más lo había hecho hasta ese momento. Pues lo mismo un poco con alguien eh, en una escala diferente. Claro. Bueno, en este caso Paul McCartney era, era bajista, pero sí. Eh, claro, sí. Como bajista es un es un gran bueno es un lo que pasa es que muchas veces eh, perdemos un poquito la perspectiva porque joder Lucas en cantante guitarra teclista joder macho es que es un multiinstrumentista es un crack. Eh, yo lo que creo es que tiene tanta personalidad en su forma de tocar que vaya donde vaya eh, participe donde participe. es que su sello es inconfundible. Y yo creo que el problema principal quizás puede ser eso, ¿no? Que es ese sello tan lucasen. Como hemos dicho muchas veces, da igual el proyecto en el que participe, Gil Machine, da igual que sea Ambion, da igual que sea Star Wars, Aireon, ¿no? El sonido de guitarra es tan particular, es tan... No sé, es tan personal, pero sin embargo, luego cuando escucho sus solos, sus punteos, cuando yo escucho su Live on Earth, a mí me enamora su manera de tocar. Tiene una suavidad, tiene una magia a la hora de, de tocar las cuerdas, de hacer esos punteos, de luego esos riffs machacones. Coño, a mí me parece un musicazo. Claro, es que ahí estamos hablando de, de algo distinto que es el feeling, ¿sabes? Claro. Y, y es muy importante y, y él lo tiene y, y tiene muchísimo feeling en lo que él hace se nota que eh, transmite la forma en, en la que él toca transmite algo ¿sabes? y eso llega a la gente y, y yo creo que, que con lo que se queda la gente que no sea eh, muy ducho en música o, o que no toque ningún instrumento y tal aún así es capaz de, de percibir esa energía o esa emoción que ...que transmite él. Y bien, eh, cuando menos nos lo esperábamos... ...cuando ya estábamos terminando el programa... ...José, porque esto hay que decirlo... ...el programa ya lo teníamos ter terminadito, montadito... ...pues bueno, al poco tiempo empezamos a tener noticias... ...ya habías soltado tú alguna perlita... ...diciendo que ya habías visto alguna especie de, de noticia de Argen ...anunciando una cosa futura... ...pero que no teníamos claro en el mismo programa... Eh, Dijiste que no sabíamos si iría para Ireón o era cualquier otra cosa y así que pronto pronto esto hay que decir que estamos grabándolo pues en puro invierno en puro invierno o sea seis meses después de, de minutos anteriores que han estado escuchando nuestros eh, oyentes este monográfico que está todavía en marcha que no hay manera de acabarlo. Y, José, así que en julio ya empezamos a tener las primeras noticias serias de lo que iba a ser el futuro trabajo de Aireón. No, no de Argen Lucasen en en otras opciones, sino de Aireón. O sea, que pronto esas palabras que nosotros teníamos en la boca anunciando que no sabíamos con qué iría, pues pronto nos lo empezó a quitar de la cabeza y a hacernos una idea de lo que podría ser. ¿eh? Pues exactamente, Quique. Mira, si... Eh, ...como como tú bien decías antes... Eh, ...teníamos esa incertidumbre... ...esos rumores de que alguien estaba haciendo algo... ...no sabíamos exactamente qué era... ...y ya cuando salió que era Ireon, ...pues imagínate, yo súper contento... ...y ya viendo a ver qué se nos venía encima... ...y mira lo que se vino... ...el Transitus, nada más y nada menos. Efectivamente, el Transitus... ...iba a ser el último trabajo... ...en ofrecernos eh, Arjen Lucassen ...esta vez de nuevo con el nombre de Ireon. ...es curioso porque... por el medio pues bueno prácticamente eh, ya no hay ningún trabajo complementario no. así como últimamente nos estaba acostumbrando a meter trabajos complementarios de, de otras bandas paralelas esta vez pues parece que Aireón se lo ha tomado ya como la banda definitiva casi casi ya perpetua y parece que no tiene de momento intención de coger otras riendas Y bueno, lo que sí que nos da a entender es que él continúa con su, con su mus, misma fórmula de trabajo, ¿no? Ir dando pinceladas a los seguidores a base de cuáles van a ser los colaboradores, los cantantes que van a ir formando parte de ese nuevo proyecto. Y hasta la salida en septiembre de ese nuevo trabajo, pues iba dando esas pinceladas. José, ¿tú ibas siguiéndolas poco a poco a medida que él iba sacándolas? Sí, a mí es que... No. los jueguecitos de adivinanzas que hace Arjen antes de sacar disco, poniendo eh, trocitos de audio de cantantes y tal, para que para que los fans adivinemos quiénes son eso siempre lo sigo, y, y en este caso pues no fue excepción para nada y, y claro lo, lo único, eh, algunos de los cantantes que hay, que, que bueno, hablaremos luego me los sabía de cajón, pero otros no tenía ni idea, así que fallé casi todas las adivinanzas, para serte sincero, pero sí, sí Eh, vamos, él, él tiene el mismo modus operandi Cada vez que saca eh, algo de algún trabajo No tiene por qué ser solo de aire. Y, y vamos, sí, lo seguía con expectación Bueno, eh, una de las cosas interesantes Que para mí empezó a ofrecer él Fue el tema de los instrumentistas ¿no? El que empezó a darle bastante énfasis A por lo menos a algunos colaboradores Más en la parte instrumental Que lo que sería vocal Que es en lo que él siempre se ha centrado más En, en propagar, ¿no? en difundir Sí, sí que empezó a dar bastante bombo y, y, y yo eh, eh, parte de, de la explicación es que eh, em, ha empezado a experimentar con instrumentos que no usa normalmente ¿sabes? O que a lo mejor los había usado de forma pues con samples y, y cosas así y, y esta vez pues eh, por lo que veía yo en los vídeos y, y por lo que él dijo en alguna entrevista eh, o en algún comunicado sí que quería eh, sobre todo tener esos instrumentos de viento, eh, aparte de, de su flautista eh, típico que es el Jerome Gussent, eh, quería tener otro tipo de, de instrumentos de viento reales, sin tener que samplearlos y tal. Por eso yo creo que le ha dado un poquito más de peso a la parte instrumental, de, bueno, de los instrumentistas y tal. Claro, en el tema de los vocalistas, ahora entraremos un poco en ellos, porque... Por una parte ha sido bastante conservador en el sentido de que ha mantenido una base de los últimos años, sobre todo con Tommy Karevic al frente... luego tenemos también a Marcela Bobbio, que podríamos decir que son pues junto a Simon Simons eh, pues prácticamente el trío que está utilizando en los últimos años en la mayoría de las obras y luego sí que va cogiendo pues otros eh, cantantes eh, en este caso cogió un narrador principal eh, como Stone Baker pues bueno un, el actor famoso por por Doctor Who de la serie de Doctor Who Y a partir de ahí, pues bueno, empieza a poner una serie de colaboradores en el aspecto vocal, pero antes de entrar en ese aspecto y profundizar un poco más, eh, sí que pronto eh, Lucassen nos dio a entender el concepto de ese futuro trabajo, que iba a llamarse Transitus, y se iba a alejar... Pues prácticamente por primera vez, definitivamente del mundo, eh, un aireón, podríamos decir, ¿no? En el cual siempre ha girado, pues todas las obras conceptuales de, de Lucasen de alguna manera, iba va a tratar una especie de cuento de horror romántico gótico, prácticamente eh, apartado de todo ese universo que ha, ha tratado normalmente en todos los discos anteriores. Pues sí, y, y una historia bastante original, de hecho, a mí me sorprendió bastante. Yo creo que también es un poco eh, el, el rollo de que él dijo al principio, cuando estaban en los rumores y tal, que eh, él no quería hacer esto para Iron, lo quería hacer como un proyecto separado, y eso explica, eh, por ejemplo, la elección de, de ciertos instrumentistas y, y tal, que podemos comentar luego, pero, pero sí, sí, de hecho... Eh, bastante buena sorpresa que acabará siendo Aireon y, y la historia, bueno, pues luego nos meteremos a ver a ver de qué va, ¿verdad? Correcto, efectivamente en este aspecto, antes de que suene el primer tema ¿no? de, de este disco para ver por dónde van los tiros en, en parte, es que claro eh, a mí me da la sensación que él en el aspecto vocal quiere darle mm, un sentido mucho más melódico y me da la sensación de que casi todas las incorporaciones, tanto nuevas como las que mantiene eh, ¿no te da la sensación de que busca un disco menos potente, menos duro y se va hacia terrenos más jarroqueros y más melódicos? Porque quitando un par de incorporaciones me da la sensación de que busca algo bastante diferente a los trabajos anteriores, por lo menos en el aspecto vocal. Eh. Sí, eso me parece a mí también eh, un poco con este Transitus eh... A ver, por lo que eh, por lo que he escuchado yo, que me lo tengo trillado ya, <ríe> sí que sí que veo que, que la parte eh, musical es bastante más ambiental, no tan a lo mejor tan eh, rollo sintes de de otros discos más ambientales de Airon como el eh, el Universal Migrator parte 1 y tal, eh, pero por parte de voces sí. Y, y eso hay una distinción que, que veo yo bastante que es que en los discos de Aireon normalmente eh, y hay ciertas excepciones por supuesto pero los cantantes son los cantantes eh, masculinos son eh, de cierto tipo y las femeninas son siempre de cierto tipo vale y no veo eh, y, y esto es algo que hemos discutido en los en los programas anteriores nunca he visto que, que se le saque tanto partido como se le podría sacar a las cantantes tanto como a los cantantes ¿sabes? Hmm. Y, y en este con Simón uh, con, con uh, Cami Gilbert y, y con uh, Amanda Somerville, sí que veo que, que ese rango es bastante bastante más distinto y va tirando uh, más a lo melódico como has dicho tú. Sí, correcto mira, si quieres vamos a tratar un poco más el tema conceptual y luego ya lo que es el aspecto musical más entrando profundamente en, en, en el disco en lo que es el estilo, las diferencias que podemos ver sobre los discos anteriores o lo que nosotros nos esperábamos y lo que nos encontramos nos basamos primero en el concepto en Transitus, eh, tú que entiendes mucho más el inglés y puedes profundizarlo bastante eh, hazme un pequeño resumen en qué se basa pues, este pequeño cuento de horror gótico eh, romántico en el cual Lucasen, pues ha decidido esta vez basar pues, este nuevo disco Pues mira, si sí, sí, empezamos rápido y mal, eh, es una historieta que eh, empieza, bueno, se ambienta en, en el siglo XIX y es eh, de un, una persona, Daniel, el protagonista, que eh, está, digamos, eh, en un lugar llamado transitus, que es entre la vida y la muerte, es donde, eh, donde hacen el tránsito las almas desde el mundo de los vivos hasta el mundo de los muertos. Al parecer, eh, cuando, cuando entramos en la historia, vemos que ha habido un, eh, un una circunstancia eh, traumática, extraña, que, que ha llevado a la muerte del personaje, y cuando cuando va a estar en cola, esperando eh, a ser, digamos, juzgado para dónde va a ir, para arriba o para abajo, para acá o para allá, o lo que quieras, eh, parece que tiene... se ha dejado cosas por hacer ha habido una injusticia grande eh, en, es, en el momento de su muerte y, y él le explica eso al ángel de la muerte que en, en, en este disco pues simon simons y le pide una oportunidad de, de volver para intentar eh, arreglar esa injusticia vale um, en ese momento es que eh, la historia va, eh, digamos que empieza en ese momento en el tiempo y después va hacia atrás uh -huh. y la historia se va desarrollando otra vez hasta el momento eh, que nos encontramos al principio. Habla básicamente de, de una historia de, de amor imposible entre Daniel y Abby. Daniel es un, eh, el hijo de una familia adinerada de la época, tiene una casa grande, un padre un poco tirano y, y un hermano y se, se enamora de Abby que es una Eh, chica de clase más baja eh, de, que se, es como la sirvienta o algo de eso, no me acuerdo muy bien sí, sí. Eh, ahí estamos <ríe> y, y esa historia de, de amor se va desarrollando no, no la aprueba el padre, no la aprueba el hermano y el hermano es un poco cabroncete y, y está metiendo tralla por todos lados eh, con esa historia y, y con ese conflicto todo resulta que al final eh, hay una especie de, de digamos, conspiración eh, en, en la familia donde, eh, donde el hermano, que no me acuerdo cuál es... Ah, Henry era, era el nombre, el que hace Paul Mansi, pedazo cantante, por cierto. Eh, el hermano se pone a meter candela y a meter mierda por todos lados, básicamente, y eh, digamos que... Eh, Monta un, un, una escena ahí enorme, hay un incendio, se, se muere Daniel y le echan la culpa a Abby la, la enamorada de Daniel. Entonces hay, hay una serie de... es que tampoco, tampoco lo voy a poner muy al detalle, porque no, no, es, es un poco complicado y tampoco tengo eh, la historia entera al detalle en la cabeza. Pero vamos, básicamente eh, se descubre la conspiración... y hay una especie la... de sí de lo que sería pues una revancha no hay al final una justicia que se cumple cuando se descubre el pastel no prácticamente aquí la ventaja que pueden tener eh, pues los que no entienden mucho inglés sobre esta historia conceptual es que está toda explicada en muchos de los formatos que edita eh, Lucasen en este caso Aireon el Transitus es que eh, por primera vez hicieron pues un cómic no explicando pues prácticamente todo el disco de a Pa pues sí que que además, mira, eh el cómic no he tenido la suerte de leerlo porque no tengo la no me compré la edición que traía el cómic. Eh, pero sí, si una una de las cosas importantes que a mí personalmente me gusta mucho de Argent es que otra cosa no, pero eh ediciones chulas y y reinventarse en en lo que es el formato físico de de sus discos, eso siempre lo hace. Y si eres fan de Iron y y te compras los discos, siempre vas a tener opciones de De tener ediciones super especiales, súper bien enmaquetadas, con un montonazo de información y además todo súper bien hecho. Y. Y parece que, que en esta, pues ha sido ya algo que él nunca ha hecho. Y me parece un concepto super original. Eh, especialmente por lo que has dicho tú. ¿Sabes? Sepas inglés o no, ¿sabes? por lo menos. Eh, si tienes un cómic así con las imágenes. y, y tal. Puedes echarle tiempo que me parece súper importante en estos días en la música Porque tú sabes, antes, sí. hace 10, 15, 20 años para atrás Pues nos comprábamos una maqueta en, en cassette o un CD o lo que sea y, y la mayoría de nosotros pues pasábamos tiempo delante del reproductor Con el libreto, mirando a ver qué era esto, qué era lo otro y tal Yo creo que eso trae, con, con este, este concepto, con el cómic y tal eh, Volvemos un poquito a eso, ¿sabes? Que es la, la relación... entre el, el oyente y el artista, más que eh, tener la música en plan secundario cuando vas andando por ahí y tal, que, que está muy bien también, pero, pero es, es distinto. Y, y todo eso se había perdido y con esto yo creo que se recupera un pelín y es algo que me, que me gusta bastante. Yo en este caso, eh, José, sí que tengo la edición limitada porque eh, a mí eh, Lucasen con sus diferentes proyectos es de los músicos que me empuja a comprar sus formatos más cuidados, ¿no? Eh, me da la sensación de que un formato de Aireón, de Star One, de, de cualquier eh, proyecto que Lucas trate o trabaje, pues es un producto de calidad, tanto en el aspecto musical, si eres seguidor de él, como en el aspecto de formato, ¿no? Eh, muy rico, con mucho extra, diferentes formas de escucharlo... 5.1, vídeos musicales, de explicaciones en este caso viene un cómic con lo que son los bocetos eh, toda la explicación de la historia bien, bien explicada eh, hay que decir que está dibujada por Félix Vega un, un dibujante que yo realmente desconozco por completo y bueno, en ese aspecto es un producto muy atractivo, luego ya hablamos en el, del aspecto musical Pero antes de que entremos en el aspecto musical, como vamos a poner un tema, en este caso vamos a poner el primer tema que surgió o que Lucasen pues, sacó a la luz no, para empezar a dar pues, esos primeros toques de lo que iba a ser ese transitus, es el Get Out Now, eh, un tema que, bueno, podíamos decir que continuaba, continuaba las pautas que nos estaban marcando Aireón con trabajos anteriores, que es un tema rápido, potente, ¿no? Al estilo más Star Wars eh, Y con la sorpresa de Dee Snyder, ¿no? Que era, pues por primera vez entraba a colaborar el cantante de Twisted Sister, o es cantante, con, con él todavía no te aclaras nunca, si están, no están, si dejan de existir o, o cómo está la cosa con Twisted Sister, pero yo creo que Primero, es un tema que a mí me flipa, me encanta, porque, bueno, toda esa parte del en más duro, más potente, pues es la que más, la, mi favorita, podríamos decir. Y creo que ese juego de voces que hacen Karebi y, y snyder es, es una auténtica maravilla. Y en este disco, pues bueno, con ese estilo de guitarra tan machacona de, de Lucasen, pues me parece que deja una joya que, en parte, nos iba a despistar en el futuro para lo que nos íbamos a encontrar con el Transitus, ¿eh? Sí, totalmente, no es no es super representativo del disco, pero vamos, yo en cuanto sacó el el single en formato vídeo y tal, vamos, a mí me me enganchó desde principio y y me sorprendió bastante pues la la elección de Disnyder, para bien, por supuesto, claro. Eh dije, joder, que es que le le pega le pega el el personaje totalmente. Y La, eh, los estilos distintos que tienen, súper distintos por supuesto, que tienen Dee Snyder y Tommy Karevich a la hora de, de, de hacer diálogos musicales en la canción y tal, es, es bestial. Vamos, a mí me, me ganó desde el minuto cero. Efectivamente, y bueno, y no solo eso, ¿no? Eh, creo que Dee Snyder, en este caso pues es la voz poderosa de, del disco, ¿no? Sí, absolutamente, absolutamente. La única pena es que salga nada más que en una canción. Correcto. Si saliera más, pero bueno, no me voy a quejar yo porque yo soy fan de Tommy Karevik a muerte y, y tenemos para Tommy Karevik para aburrir, <ríe> o sea que por ahí muy bien. Pues mira, vamos a empezar, vamos a escuchar ese Get Out Now y así ya desarrollamos un poquito pues lo que es ya más el aspecto instrumental, las, lo que nosotros hemos visto, nuestro punto de vista Las sorpresas, bueno, ETC, ¿no? Así que vamos con este tema que me parece, a mí, para mí es el, mi tema favorito de este disco. Y bueno, lo que el que mantenía prácticamente la esencia de los Aireón del siglo XXI, ¿no? Totalmente, perfecto. Vamos ver Perfecto, vamos a escuchar este Get Out Now. Alas, I was afraid of this. Henry indeed betrays his brother Daniel. He tells their father everything. Livid with anger, Father summons Daniel to the Great Hall. Nothing good ever happens when one is summoned to the Great Hall by one's father. And to put it mildly, this particular father is not a man to be tampered with. I think it's a pity he was ever born. Turn Tras este temazo, eh, a mí me flipa, José, hay que decirlo, este Get un Now pues, me deja flipado. Eh, antes hemos hablado de un poco de la aportación de los nuevos instrumentistas que estaba intentando pues, Lucasen dar a conocer o ponerle pues, esa puntualización para que los seguidores pues, les conociésemos. No hemos dicho que el solo de guitarra de este tema... ...está hecho por Joe Satriani, ¿no? O sea, es uno de esos puntos fuertes... ...y en el cual eh, Lucasen puso mucho énfasis... ...a la hora de promocionar un poco de ese futuro transitus. ¿eh? Pues sí, que además súper buena sorpresa... Eh, ...que saliera Satriani, aunque sea haciendo nada más que un solo en, en una canción... pero vamos, más que suficiente para mí, porque el tío es un monstruo. Y una de las cosas curiosas que eh que me fijé yo por parte de digamos de de los fans cuando empezaban a comentar y tal eh los colaboradores y los invitados y eso es que eh había mucha gente que que decía, "Ah, estaría mejor si si alguien fuera el único guitarrista en vez de meter gente solo para un solo y tal." Pero no sé, yo yo desde el punto de vista eh, musical creo que, que aporta un, un poco de diversidad y, y desde el punto de vista eh, negocio también lo hace lo hace mucho más llamativo eh. No es lo mismo eh, tener uno, un montonazo de cantantes buenos y tal y, y, y no... no estar contrapesado con estos instrumentistas también. Aparte que dice después en mi disco tengo a Joe Satriani y a Marty Friedman y y llama más la atención. Puede atraer otro tipo de de gente que a lo mejor no no está eh tan al día o no conoce a Irio mucho, pues puede atraer fans y eso al fin y al cabo eh parte de lo que mantiene a los grupos vivos, o sea que nunca es mala idea, a mi opinión. Claro, bueno, pero aparte de eso, José eh, Tú no piensas que Lucasen no solo lo ha hecho Bueno, habitualmente lo hace con vocalistas Pero yo creo Michael Romeo eh, Wakeman eh, Siempre ha metido de vez en cuando Algún instrumentista pues, en alguno de los trabajos Exactamente, sí Pero vamos, lo que, eh, a, a lo que me refería, que a lo mejor no me he muy bien, eh, es que la, la gente que, sí, que sí. vi, yo no estoy de acuerdo, yo prefiero que meta eh, Mientras Más Músicos Mejor, porque él es una de las cosas que me gusta de Iron Pero parece parece ser que, que hay parte de los fans que echan de menos pues eh, escuchar solo el estilo de guitarra de Arjen, por lo que entendí. Que también me parece bien, pero bueno, más diversidad para mí, mejor. Hostia, yo eh, me parece un absurdo, brutal, ¿no? Eh, pero si tienes a Arjen Lucas en todo el puto disco Si solo son dos o tres solos eh, los que no aparece eh, me, Es que no sé, no le entiendo esas quejas en ese sentido ¿no? no eh, si yo la, pues, tampoco si, Claro, si es de enriquecer pare, el me trabajo Me parece un poco overkill, ¿sabes? Pero sí. como, como lo vi muchas veces en comentarios y tal eh, en la época Dije, joder, pues eso <ríe> al menos Sí, además, sabes que Lucasen no va a tocártelo el día que hagan el directo. Mm, menos sentido, ¿no? Ya ves. <ríe> claro. Eh, bueno, una cosa. Eh, en cuanto a formación de la banda, tú sabes que Lucasen tiene normalmente una banda, pues, eh, tiene una base en la cual él tiene una confianza. Eh, ¿No te ha sorprendido algo? Ya sé por dónde van los tiros, sí. ¿eh, Kike? ¿Será algo del batería? Puede ser, ¿no? ¿No te ha chocado mogollón? Sí, me chocó mogollón y, y la verdad es que me puse a investigar y, y vi que, que Arjen, en, no sé si en algún vídeo o algo, lo leí hace tiempo, dijo que eh, originalmente cuando estaba eh, sacando música para este proyecto esto no iba a ser aire hmm. y habló, eh, habló con Edward Warby Y le dijo... Oye Ed... Que voy a sacar algo... No va a ser Aireon, y, y me gustaría... Me gustaría meter a otro batería... ¿Qué opinas? Y dice... Ah... Pues... Me parece bien... Y... Y Ed... Le recomendó a este... Juan Van Emerlot sí, sí. Directamente... Y... Y vamos... Después Arjen dice... Claro... Yo hablé con Juan... Y... Y ya lo tenía... Juanito con... como le dice al parecer... Sí. <ríe> y, y después decidió que... Que iba a ser Aerion al fin y al cabo... Habló con Ed... Eh, Hizo, hizo lo correcto. Habló con Ed y le dijo, oye, mira, que al final va a ser aire, macho, perdona. Eh, pero ya, ya voy a tirar eh, para adelante con Juan. Y no sé, ¿eh? Yo no sé qué opinas tú, Quique, pero a mí. Eh, a ver, a mí Edward me parece un batería bestial. Eh, este, este Juan Van Emerlot me parece muy bueno, eh. Y le ha dado Hostia. un toque ahora, distinto e inesperado. Sí. Vale, eh. Mmm, ahora, ahora desarrollamos eso. Eh. eh Desde el año prácticamente 2000, eh, no te, bueno sobre todo eh, cuando estábamos hablando de que eh, Lucasen encara sus proyectos, ¿no? eh, pues prácticamente de los últimos siete discos casi ninguno iba a ser eh, Aireón y la mitad terminaron siendo Aireón. ¿eh? Pues sí, a lo mejor es que él no lo tiene muy claro cómo lo está pero... componiendo, pero sí, sí que acaban siendo Aireón. la mm. mayoría de las veces. Sí, en sí. tema historia, si te fijas, mm. es, es el único que no está linkeado, como tú has dicho antes, al universo Aireon. Es una historia totalmente separada. Yo, eh, sinceramente, esperaba que hubiera algún guiño al final. No lo hubo. Pero, pero vamos, que refuerza el hecho de que, de que a lo mejor esto, como en tantas otras ocasiones, no estaba planeado para ser Aireon. Correcto. Bueno, sí que tiene un pequeño guiño en un tema que es en el de Human Equation. Hay un tema que sí. dice él, dice él que tiene... Bueno, como si se cruzase en un pequeño momento, pues esta historia, ¿no? Eh, más eh, discrimonónica, ¿no? Más, más clásica dentro del horror gótico, con ese mundo futurista, universos paralelos de lo que sería el universo, ¿no? Eh, aireón. Entonces, bueno, quitando ese pequeño detalle, en el resto de cosas me parece que no tienen absolutamente nada que ver. Eh, si entramos en el aspecto musical. Eh, no te da la sensación así a grandes rasgos, ¿no? Eh, Estabas hablando un poco del batería, ¿no? Eh, que te da la sensación de que aporta, pues bueno, un estilo diferente al de Ed Warby. Eh, quizás Ed Warby es mucho más potente, ¿no? Viene más de la escena extrema. Quizás este no te da la sensación de que este trabajo está más salpicado de elementos jazzísticos, blues, soul, elementos, no sé, quizás más progresivos en algunos momentos. Y es una especie de mezcla entre... el debut de, de Aireón el The Final Experiment y el Electric Castle eh, musicalmente totalmente sí que, sí que me parece que, que tiene toques así ceros y más rollo progresivo progresivo lentillo sí, ¿sabes? Correcto. Y, y mira, por, por contarte una, una anécdota eh, le puse le puse unos cuantos temas a mi hermano, mi hermano es batería y ha tocado conmigo una pila de veces y ha tocado con otros grupos y tal Y, y mi hermano no conoce mucho a o sea, y escuchó al, al batería y me dijo, este no es el batería de siempre, Hostia. Y, y, y, y le dije, pues no, no es, y, y dice, pues eh, tiene algunos toques, sobre todo como maneja los platos y tal, que se parece bastante, ojo, y a, y, y a lo mejor esto hay mucha gente que no está de acuerdo, pero se le pareció bastante a Mike Pornoy. Hostia. En, en tema platos, uh -huh. sí, sí, sí, sí, no, no en tema ritmo y tal, pero en, en el, la ejecución... De, de algunas partes. Y, y dije, coño, lo escuché y dice, dije, pues sí, a lo mejor da un airecillo. Tampoco soy yo muy muy puesto en batería en general, pero, pero oh, me pareció curioso, cuanto menos. Sí, bueno, en el aspecto ya de primeras escuchas, eh, para mí, eh, hablando así un poquito eh, de primeras... Para mí fue una pequeña decepción, ¿vale? Eh, viniendo del. Bueno, un poco de los singles que él había editado antes de sacar el trabajo en septiembre. Esto estábamos grabándolo en enero. Eh, imaginad, eh, imaginad el tiempo. Eh, eh, lo bueno de grabarlo medio año después de que el disco haya salido, prácticamente, es que nos ha dado tiempo de escucharlo. Muchas veces, cuando la prensa hace reseñas de los discos, yo creo que las prisas no son buenas consejeras. En este caso. ...es bueno, y ya no en este caso... Eh, ...del disco Tránsito, sino... ...yo creo que los trabajos de Aireón... ...son buenos mascarlos, ¿no?... ...dejarles el tiempo, reposar... ...no son discos directos, son discos pues muy complejos... ...con un concepto pues bastante amplio... ...que hay que empapárselo bien... ...muchas variaciones, son discos muy ricos... ...y a este trabajo... ...que a mí en principio me daba la sensación... ...de ser el trabajo más simple... ...de todos los que ha editado en los últimos años... Para mí al principio fue un pequeño Un mmm, pequeño bajonazo, José Total A mí me dio bajón también ¿eh? y, y a mucha gente eh, Por lo que veo en las redes también se lo dio Al principio y, y yo creo que eso eh, se, se relaciona un poco con lo que Te estaba comentando antes ¿sabes? El, el echarle tiempo a los discos Cosa que no hacemos tanto Como, como hacíamos antes Y tal eh, Yo después de haberlo escuchado tantísimas veces. Eh, es un disco que sí, al principio, no me llamó mucho la atención. Eh, el Get Out Now es un temazo, el... Eh, eh, ¿cómo se llamaba el otro que, que sacaron en, en single? El que sale Tommy con Cami Gilbert, era Hopelessly Sleeping Away, ese. También me pareció buen tema y, y todo el rollo, pero era, era extraño. O sea, empecé a escuchar el disco entero, como son... Eh, canciones tipo eh, Theory of Everything que sí. van entrelazadas y son más cortitas y no tienen la estructura estándar de, de una canción la mayoría decía Joe se me hace un poco no sé un poco soso sabes y, y el incluso me parecía que el que el narrador que Tom Baker narraba demasiado sabes ya yeah. por muy por por mucho que me guste su timbre de voz y, y la es interpretación brutal. que hace que lo hace genial decía Joe cuánta narración sabes sí. se tira todo el rato narrando Pero luego lo escuchas más rato y, y, y le das más tiempo e intentas comprender un poco mejor lo que está pasando musicalmente. Eh, intentas, eh, empiezas a, a, a entender la historia un poco mejor, a poner eh, a poner eh, las piezas en su lugar, ¿sabes? Eh, con la narrativa a través del tiempo. Y a mí cada vez me iba gustando más, sinceramente. Lo iba escuchando, iba sacándole más matices, iba viendo básicamente que. En, en la primera canción, la larga esta, sí. eh, de Fatum Morificum, que, que dura un ratazo, van desarrollando van poniendo una pila de melodías Correcto. que se desarrollan sobre todo el disco este. y eso me parece que, que es, es un poco urgent sobre todo en el Theory of Everything sí. Sí. Y, y me pareció genial, me parece que Eh, van metiendo eh, melodías de voz distintas en, en la misma base melódica y, y todo el rollo Y eso se desarrolla eh, durante los dos CDs Y no hay otra forma de apreciar eso que dándole escuchas y escuchas y escuchas es... Pero cuando, cuando lo entiendes y cuando le das, genial, me parece genial vale eh, estoy de acuerdo contigo porque me has quitado de la de la boca pues un poco ese primer tema que para mí es que el problema de, para mí de este disco es que es un arma de doble filo no tiene cosas muy positivas pero que a la vez se pueden convertir en negativas. ¿En qué sentido? Vale, como tú has dicho, el primer tema dura 10 minutos y pico y es una especie de presentación de lo que vamos a tener en ese futuro, pues bueno, de lo que son los dos CDs. Y aquí ya nos presentan una serie de narraciones, nos presenta la historia y nos presenta una serie de melodías que, como tú bien has dicho, José, van a ir intercalándose eh, a medida que el disco va desarrollándose, lo que sería el progresivo puro y duro De toda la vida, desde la música clásica a partir del año 1700-1800 con los clásicos Mozart eh, Beethoven, Haydn y etc. ¿no? Eh, es Esa progresión de, de melodías que luego te van variando durante los temas y va jugando con ellos Eso tiene una ventaja y es que pues te hace eh, bueno, eh, la curiosidad de que sea todo más conceptual, teatral, más historia, ¿no? más narración porque va jugando con ese presente, pasado, futuro, tal, toda la historia. Pero claro, tiene un punto negativo para mí, ¿no? Tú, por ejemplo, eres anglófono en el sentido que tú entiendes y hablas en inglés. Pero para una persona que, la, que el concepto de la historia no lo pilla, el que las melodías vayan intercalándose tan continuamente, el que haya un leitmotiv continuo, hace que te pierdas continuamente en lo que es el sentido de la melodía, lo que es la música en sí, no el concepto de narración. sino concepto de, de tema, de canción, de disco de disfrute musical y punto y a mí en este disco me ha pasado mucha factura de la misma manera que a mí en discos anteriores me importaba menos el concepto de historia porque a mí musicalmente me estaba alimentando de una manera tan grande que en el fondo me importaba un bledo el concepto en este disco no, en este disco me estaba molestando Me jodía el no entender la historia, porque me estaba quitando prácticamente el 50% de la esencia de la música. Pues sí, y, ¿y qué hiciste? ¿Qué hiciste al respecto? Me interesa. Claro, yo tengo la ventaja de que tengo el cómic, y entonces aquí es esencial el cómic, porque prácticamente el cómic, a base de eh, guioncitos... está prácticamente narrando toda la puta historia, aparte de que mi hija sabe inglés y me hizo una especie de traducción pura y dura, y le gustó el disco a ella, o sea, eh, entre ya ves, ¿no? lo que es la interactuación dentro de la familia, eh, claro ella me decía, mira, cuando suena el tema este que tiene esta melodía, es cuando ella tal, cuando dicen lo de guilty, es cuando es el momento de la culpa de no sé". Entonces, ella me lo explicó, pero claro, yo necesité del sentido de la vista, que es en este caso el cómic Para yo poder tener más sentido en la historia, pero y la persona que no tiene el cómic y solo tiene el CD o se lo ha descargado, se lo ha descargado de Spotify o se lo ha pirateado por mm, Torrent o en un CD eh, pierde prácticamente la mitad de la gracia de este disco, cosa que en el resto de trabajos puedes perderte un 10% por el tema de que la instrumentación es más directa en el sentido de que va un poquito más En paralelo, va todo unido, pero bueno, que no pasa nada si tú escuchas la música por tu parte. Pero aquí no, aquí creo que está todo tan unido que es un arma de doble filo para la persona que no entiende puramente el inglés. Aquí estamos hablando ya de eh, lo que sería la audiencia más latina, ¿no? Eh, que, que es una gran audiencia para Lucasen, ¿eh? Y yo creo que en parte muchas pues de las. Ser. Claro, muchas de las notas que ha tenido este disco, porque ha sido un disco con una recepción menor. en el sentido de notas de ventas, ha continuado teniendo un éxito bastante grande de, de ventas pero en el aspecto de crítica musical el que vaya todo tan unido, el que, lo que te he dicho yo, no y tú has comentado, no el necesitar más tiempo de escuchas, le ha pasado mucha factura para ese impacto inmediato que normalmente Lucas tiene cuando saca un disco ¿eh? Eso sí es verdad, y mira voy a estar de acuerdo contigo, pero te voy a puntualizar una cosilla sí. porque eh, eh, lo has preguntado de cómo has experimentado tú el disco, ¿vale? Y, eh, y eso se entrelaza un poco con lo que con lo que estaba diciendo yo en el comentario anterior. Tú fíjate, para que veas eh, el hecho de haberle echado escuchas y haberle echado horas, como tú no entendías el, el inglés de como como para entender el disco sin tirar de libreto y tal. Mira todo lo que ha hecho, ¿sabes? Eh, o sea Tú has tenido todo el interés del mundo por saber más de este disco, esa curiosidad ya es importante. Has involucrado a, a tu hija para echarte un cable, tu hija se ha involucrado en la historia también, le ha gustado el disco. Y, no sé, en mi opinión, bastante bonito, ¿sabes? Y, y para mí eso vale la pena total. Correcto, José. Pero, mmm, como te estoy diciendo, este disco es un arma de doble filo. Y estamos hablando de que eso lo ha hecho un fan absoluto de Aireón y de Lucas en sus trabajos Pero un nuevo escuchante no hubiese hecho ¿eh? sí, eso Sí, no puede echar para atrás Claro, efectivamente sí, O sea, sí. claro, para este disco lo que nos da a entender es que eh, no va a ganar nuevos fans De la misma manera que Lucasen ha ido ganando fans en los últimos años con los discos que ha ido editando y eso José lo podemos ver nosotros continuamente como ha crecido de ese proyecto que salió en el año por decir de una manera 2000 como Star One que hizo una pequeña gira de recintos en Holanda, parte de Alemania a lo que es hoy en día Aireón ¿no? que es capaz de llenarte tres 4 pabellones cuatro días seguidos con 3.000, 4.000 personas o ir a un festival y meterte 15.000 personas en una carpa. Eso lo ha hecho porque musicalmente Aireón ha crecido no, y todo su entorno o concepto ha hecho que a la gente le llame la atención. Pero yo creo que hemos llegado a un momento en el cual nuestra expectativa de Aireón era que iba a terrenos más duros, más directos, que iba a olvidarse. de Star Wars, iba a olvidarse de Guild Machine, iba a olvidarse de proyectos paralelos, iba a centrarse un poco en el mundo del directo por medio de Aireón, ¿no? porque Aireón ya había conjugado todo, y este disco me lo pone todo en duda me lo pone todo en solfa y ya me vuelve a atraer un Aireón prácticamente de finales de los 90 Sí, sí que es verdad, macho, y, y... Y eso fíjate que, que ahora que lo dices yo no lo había mirado desde, desde esa perspectiva, ¿sabes? Porque yo como ultra fan, igual que tú, ¿sabes? Eh, me, me viene el disco, me lo escucho y, y me gusta más o menos al principio, me acaba gustando bastante y, y ahí había parado, ¿sabes? Pero la, la perspectiva que has puesto tú es bastante interesante y, y, y, y bastante razón que, que llevas, ¿sí? No lo había mirado por ese lado. Claro, eh, tú imagínate ahora eh, lo ideal de este trabajo. Es que este trabajo nos puede volver a que... Y a mí, si no es esto del COVID, del coronavirus, yo me imagino perfectamente un transitus en teatro. O sea, un transitus como ha hecho en el Electric Castle, ¿no? 20 aniversario o tal que editone Es que este disco me da la sensación de que a medida que iba creándolo y su intención no era Ireón. Al final me dio la sensación de decir, eh, tengo entre manos, en menor medida, porque yo creo que el Electric Castle como concepto, como originalidad, 20 años, en el, hay que echar atrás 20 años, es que hay que ponerse en situación, ¿no? Pero me da la sensación de que Lucasen dijo, hostia, tengo en la mano otra vez un Electric Castle en el cual puedo hacer lo mismo que hice hace dos o tres años y volver a crear unos directos Donde interactúo, donde hago de nuevo teatro y ya no es un Human Equation o ya no es un The Soul. Y ya juego de otra manera. Me da esa sensación con este tránsito, ¿eh? Pues mira, Kike, ahora que estoy atando cabos, <risa> eh, con esto mismo que estás diciendo, eh, puede ser, puede ser que él se haya dado cuenta de, de esto que, que dices, ¿sabes? Claro. Porque hace pocos días vi que sacó un comunicado a Argen y, y dijo que. Eh, Él mismo y Just uh, Van están uh, trabajando en un nuevo directo bueno. que va a ser para 2022. Y ojo, claro. <ríe> y no va a ser tránsito. <ríe> bueno, eso, no eso es lo que dijo. Y, y eso e igual se ha dado cuenta y claro. ha dicho: Pues voy a tener que hacer otra cosa. Claro, o sea, claro. Para, para tirar de fans otra vez. Claro, tú piensas una cosa: mm, Iron Lucasen en general, lo que es el concepto Lucasen, no es un. No es un concepto de giras, es un concepto de hechos puntuales. Encima, eh, él ha encontrado la fórmula de sincera. Él, una persona presencial en las actuaciones, sí que el concepto aireón no pierda sentido para un fan. O sea, un fan, y eso, eso, eso es curioso, porque en una revista podcast que se llama Headbangers de Argentina, que le seguimos bastante, ¿eh? cuando salió el Transitus, Pues bueno, eh, estos tíos entienden un huevo. Eh, son gente que conoce en el mundo del heavy metal barbaridades. Es, una, es, es gente que, bueno, eh, a mí me dan 50.000 batacazos en el aspecto musical. Pero el concepto de aireón, el concepto de Lucasen, no tienen ni puta idea. Ellos no saben lo que es ese concepto. Entonces, cuando tuvieron que reseñar el disco Transitus, pues bueno, le dieron palos hasta en el carnet de identidad. Tú no puedes criticar o reseñar un disco como Transitus si tú no conoces los 30 años anteriores de I Leon o de Lucasen como músico, porque esto llega tras un montón de discos en el cual tú tienes que comprender la filosofía, la forma de ser, cómo ha viajado en el tiempo este proyecto, no solo este proyecto, el universo, ¿no? que con todos sus proyectos, eh, The Gentle Storm, eh, Stream of Passion, Ambeon, eh, Star One, eh, Gilmachin, todo... Tiene un concepto y tiene un sentido en conjunto. Aquí cuando una persona llega, pues cuando ya iré, eh, Lucasen lleva 40 años de músico y un tío de nuevas va a criticar un disco como Transitus y no conoces lo que es Lucasen, no tiene sentido que intentes comprender Transitus. Entonces, mmm, a mí me da la sensación de que Lucasen sabe en estos momentos cuál es su camino. Y su camino es que está claro que él vende discos, porque hoy en día, posiblemente en formato físico, Lucassen sea en Europa... de los que tienen una venta continua de sus trabajos él los cuida, él tiene un contacto directo con los fans, ha renegociado sus contratos con los sellos discográficos y él es una persona que tiene mucho control sobre el producto y todo eso le da, re le le da rendimiento pero no es nada en comparación a lo que puede ser el mundo aireón en teatros o en giras o en festivales es que no tiene absolutamente nada que ver y él por detrás entonces yo creo que ahí él se ha dado cuenta de que quizás tiene que continuar jugando con esos dos mundos si tú y yo en el programa este hemos hablado de que quizás el mundo Aireón ya había cogido una, una forma más cañera, no más poderosa y había unido pues lo que era Aireón antiguo con el Star Wars. pues me da la sensación de que tiene que volver al trabajo anterior y empezar a variar de nuevo su forma de trabajar Sí, es, es una perspectiva súper interesante Quique, y no, no había pensado yo sobre eso, pero sí que sí que tiene sentido, y, y sí eh, no, no me extraña que los de Headbangers le, le dieran pal pelo <ríe> si, si no están familiarizados con el mundillo de Aireon. Eh, porque yo creo que también es lo que hablábamos antes, sabes, un poco la impresión que, que nos dio a nosotros como fans también en la primera escucha de del tránsito eh, si, eh, si te fijas un pelín Y, y sí, todo, todo el tema este de, de, de ir orientando las cosas más a, a teatro, a formato... Yo creo que, que un poco él intenta eh, explorar otras avenidas también, ¿sabes? Eh, él es un hombre de negocios al fin y al cabo, es un músico, pero esto es un negocio y él vive de ello, ¿sabes? Y lo veo experimentando y lo veo buscando opciones para expandir eh, esos horizontes a otras plataformas que, que puedan... Eh, generarle más público, más fans, más entradas más ventas, lo que tú quieras claro. pero sí, sí, súper interesante, macho. Sí, aparte de eso, estos de Hembangers, por ejemplo, criticaban mucho el que Aireón eh, tuviese un componente, eh, que es Lucasen, que ni siquiera tocase en los directos, ¿no? ellos no comprendían que tocasen en directo, claro, ellos no saben o no se informaron de que Lucasen sufre, pues esos problemas un poco de miedo escénico depresión, eh, hastio, no sobre las giras eh, y que era un músico, pues que claro, tú y yo, que mamamos Aireón ¿no? o Lucasen, años y años que conocemos todo esto, pues sabemos de dónde viene, no pero una persona que, que ve que Aireón hace una gira, o hace una pequeña gira, o tocan festivales, y el supuesto Lucasen que es el que lleva el nombre de la banda no aparece ni en el escenario, o solo aparece uno o dos temas, pues a ellos les resultaba chocante, ¿no? Entonces yo me ponía en la situación de ese nuevo escuchante que descubre en pleno 2019, pleno 2020, eh, pleno 2021, imaginemos un nuevo escuchante que se meta a escuchar este programa de, de la vida de Lucasen y que escucha este transitus, que vaya a ver un concierto de Aireón... y que no vea al supuesto genio ¿no? en, en el escenario, ¿no? Y con, claro, y con cantantes variados, que a lo mejor el que narraba en un disco no aparece y aparece otro. Que tiene, o sea, eh, en ese aspecto, pues sí que puede ser, si no estás metido en este mundillo, que te resulte chocante y que a mucha gente eh, le moleste por el mero hecho de no conocerlo. Sí, es que lo, lo dices y, y se me viene a la cabeza, por ejemplo, pues... Eh... decir pues si va a haber un concierto de Avantasia y no, no está todavía examen eh, que más de uno se alegraría pero yo pero sí sí que sería muy raro <risa> o sea. Pero no, pero Porque no es que que seamos si malos. Si pelis menos, tampoco nos íbamos no, a molestar. Eso, ¿sabes? a mí no me iba a molestar. No, no hay que ser malos. Eh, Tobias Ame tiene lo suyo. Tiene cosas muy buenas. Es que no podemos ser malos, José. Hostia, hay que, hay que. Claro. <risa> bueno, en el aspecto <risa> musical, en el aspecto del disco, eh, bueno, decir eso, que es un disco mucho más pausado, quizás con toques más progresivos, un leitmotiv continuo, ¿no? Con melodías que van y vienen, eh, importancia entre la narración y, y la instrumentación. Y bueno, tiene sus más interesantes yo como te he dicho anteriormente me parece esa mezcla ¿no? del disco debut de Final Experiment Into the Electric Castle juega con esas melodías típicas ¿no? que tiene Lucasen, ¿no? que hace tan épicas tiene discos, bueno, tiene temas pues interesantes, a mí por ejemplo Listen to My Story me parece un tema muy, muy guapo, eh, Tall to the One me parece también otro tema brutal como tú has dicho anteriormente, el Hopeless Sleeping Away, que es uno de los singles me parece un medio tiempo brutal con to Live eh, y Mesa, eh, la de Message Billion Esa también es otro temazo que es uno de los que estuvimos a punto de colocar, ¿eh? O sea, que hay temas que está continúan manteniendo, pues bueno, el típico estilo de, de Lucasen. Sí, total. Además, el Message from Beyond es bastante inusual. A mí me llamó bastante la atención cuando cuando lo escuché, eh, porque el estilillo es bastante distinto de, eh, de lo que Arjen suele hacer. Pero vamos, hay... Eh, Hay cosas que los fans de Alien pues pueden reconocer bastante. Por ejemplo, el que decías de Talk of the Town, a mí me suena un montón a The Final Experiment. Corre, exacto, sí. Total, vamos. Claro, efectivamente. La melodía así medieval un poquito, como la de Y... ¿Cómo se llamaba esta? Espera, ¿te? Y Colder Mister Boy. Correcto. Que canta Ian Parry en mm. Ah no, canta Ian Parry en el Iron eh, el... Only, pero en, en el en el otro la canta otra persona. Pero sí, es, es el mismo estilo y tal. Pero sí, sí, genial, macho. Eh, tiene temazo. Y, y no, no vamos a poner Message from Beyond, pero vamos a poner otro temazo, seguro. Correcto. Vamos. Mira, eh, vamos a poner eh, Daniel's Funeral por el mero hecho de que es un tema increscendo, empieza lento. Eh, va cogiéndose y tiene esa melodía inconfundible, ¿no? De, de Lucasen así épica, un poquito folclórica que va creciendo, ¿no? Y te emociona, pues al que es seguidor de Lucasen y sabe por dónde van los tiros, pues a medida que va evolucionando esa melodía, pues yo creo que el tema va creciendo y se convierte, pues, en el típico tema de, de Lucasen, entre comillas, podríamos decir feliz, ¿no? Alegre, un poco folclórico y que a mí es de los que más me gustan de, de, de este disco. Pues dale, porque es un temazo y seguro que a la gente le va a gustar un montón I wish I could tell you that Henry and the townspeople managed to save our poor Daniel But alas it was not to be Days later a somber crowd gathers for Daniel's funeral And under all the sadness, tensions are running high. Whoa. Or at least in flight, then I saw his face Ooh. the very moment he. I will lay his soul to rest And the whole world will know she's guilty Bien, José, eh, ya vamos a un poco entre despedir el programa y despedir pues, lo que sería este último transitus. Decir que, José, participan un huevo de cantantes. Vuelve a ser un disco muy coral, que sí que tiene varias figuras centrales. No Tenemos a Cami Gilbert, cantante de Othans of Slamber, como... como la sirvienta, la enamorada, a Tommy Karevi, eh, que es Daniel, el principal, eh, el principal actor, podríamos decir, de la historia, Tom Baker como narrador, que a mí me flipa, como tú has dicho, es verdad que tiene una presencia yo creo que incluso superior a la de Roger Daltry en, en Into the Electric Castle, ¿eh? Pues sí, Kike, lo de Tommy Karevi que es que, sabes, para empezar, yo creo que estamos casi todos de acuerdo que, que es un monstruo como cantante, y... Y yo por conversación que, que tuve con Arjen allá por el 2015 y, y él lo dijo un poco también en alguna entrevista que otra, él quería, a él le gusta mucho uh, Russell Allen de Symphony X. Y. Y él quería contar con él mucho más, pero entre que Russell está súper liado siempre, y. y el tema de que vive en Estados Unidos, con la cuestión logística y tal, era, era muy difícil. Um, yo creo que ya. Uh, En esa época Tommy ya estaba en Camelot y había eh, había dado el salto, digamos, a, a ser escuchado por el gran público. Pero incluso antes en Seventh Wonder Wonder, eh, yo creo que despuntaba. Yo lo seguía ya antes, no sé cuánta gente lo seguiría, supongo que, que tampoco tanta como cuando eh, se pasó a Camelot. Pero ya llamaba la atención, ya se veía que era un cantante distinto y súper versátil, que tenía un rango impresionante. Y, y podía hacer lo que lo que quisiera. Y alguien alguien me comentó, decía, Tommy es que es, es un monstruo. O sea, ese tipo de cantante yo lo, lo comparo, eso en palabras de él, lo, lo puedo comparar con Russell Allen totalmente. O sea, y él sinceramente cree o creía en, en, en ese tiempo que Tommy era uno de los mejores cantantes que había actualmente en la escena del metal. Y, y yo no estoy en desacuerdo. <risas> para gusto los colores, por supuesto, pero sí nos podemos a mirar Eh, técnica, rango y todo el rollo el tío es un monstruo eso es incuestionable eh, Sí, estoy de acuerdo contigo pero no lo comparo con Rusen Allen en el sentido de que la agresividad que a mí me transmite Rusen Allen a mí Tommy Karevik no, no me la transmite nunca me parece más melódico siempre por muy agresivo que intente ser, cosa que Rusen Allen ese rango vocal que tiene de más desgarrar así cuando le, le da la gana Claro, hace que tenga un, para mí una variación ahí, un, un juego mucho más grande que el de Tommy Karevic, ¿no? Eh, to, a mí Tommy Karevic, sí. por supuesto, como cantante melódico dentro del metal, pues me parece brutal, ¿no? Me parece el ideal para Camelón, ¿no? Incluso para muchos temas de Aireón me parece el, canta el cantante ideal. Pero yo, sin embargo, dentro de Aireón siempre me han gustado más, que lo hemos hablado durante los programas, ¿no? el cantante un poco más agresivo que me dé más variación en esa agresividad y luego en esa melodía que Rusenal lo tiene, Jorlande lo puede tener por ejemplo cuando lo hace con Avantasia, eh, no sé podíamos Totalmente. hablar de, de claro de varios cantantes que pueden tener ese estilo, ¿no? Y, y o Bruce Dickinson por ejemplo, ¿no? Eh, Bruce Dickinson es un cantante que también te puede jugar en melodías y desgarrar y ser mucho más agresivo, podemos hablar de infinidad de, de cantantes y quizás Karevic dentro de la técnica que tenga, de lo bueno que sea de tal esa posibilidad, por lo menos de momento yo no la tengo No, hombre el aspecto agresivo y tal eso yo estoy de acuerdo que no lo va a dar Karevic porque simplemente no es, no es su estilo de cantar y no es parte de la técnica que tiene en mi opinión eh, en, en ese aspecto por supuesto eh, Russell es mucha mejor opción Y, y si te fijas eh, más que nada ya ya lo ya los sacaba Russell y sé que esto no es Aideon pero ya lo sacaba Russell en, en la época de, del Divine Winds of Tragedy de, de Symphony X eh, un pelín pero cuando sacó eh, cuando sacaron el Odyssey ya era más el, el Russell cabreado sí. <risa> que ya se fue manteniendo en el Iconoclast y, sí, sí. y, y todos los que siguieron sí, para isla, pero para sí, sí exactamente correcto pero sí. vamos que ya saliéndonos un poco de, de Tommy eh, y, y mirando mirando otros cantantes y tal de, del disco eh, a mí me sorprendió bastante Cami Gilbert yo no, no, no conozco Oceans of Slumber, no, no lo he escuchado nunca pero el timbre que tiene y tal, eh, me gustó mucho y la interpretación que, que hizo tanto de, del personaje como, como la interpretación vocal Me sorprendió bastante. Sé que hay gente que no le ha hecho mucha gracia, no, no sé por qué, pero alguna razón habrá. No sé qué te ha parecido a ti, Quique. A mí eh, me ha gustado mucho, exceptuando la primera vez que entra. <risa> en el primer <risa> tema. Mm, me sacó mogollón. Eh, y no sé por qué. Mm, porque es la primera... Eh, tiene una especie de, de entrada, tras Tommy Carevi, que hace, pues bueno, la... está la narración, luego entra Tommy Careving, me parece, y luego entra eh, sí. Cami, eh, Cami Gilbert y hace unas entonaciones así temblorosas no sé si a ti te da esa sensación y es el único momento que me saca del disco Pues mira, algo, eh, ahora que lo dices o sea, yo ni me acordaba ni nada, pero a, algo, algo de sensación extraña me dio cuando, sí. cuando hace la primera intervención sí. Y, y me, me, está, me está sonando, me estoy intentando acordar, pero pero sí, algo me dio. No sé si era eh, solo su voz o era la combinación de que el sonido eh, de este disco en verdad es bastante distinto a, al de los otros. La, digo, la, la producción, no el sonido por, por composición musical. La producción es bastante distinta, la batería sonaba distinta y todo en general sonaba un poco distinto. No sé si la combinación de todo eso también contribuyó o era nada más que cuando entra Cami en... Eh, En, en ese primer tema, pero sí sí, ahora que lo dices suena suena. Sí, a mí a mí eh, me resultó eh, extraño porque luego ese ese estilo de cantar que tiene Camil en ese momento no vuelve a sacarlo en todo el disco. Es verdad es verdad hace hace cosas totalmente distintas. Sí. Pero no sí. sé mira ahora me, me ha me ha dado curiosidad y, y lo volveré a escuchar luego <risa> o, o un día de esto para ver Que leche eh, me produjo eso como impresión. Es que claro, eh, al yo no entender el concepto de disco ni cómo iba, eh, yo pensaba que era una cantante diferente, que no tenía nada que ver, que era una persona que había cantado en ese trozo. Y luego durante el disco pues estaba como corista. Y claro cuando yo luego ya pues cojo el concepto, leo el cómic, mi hija me lo explica y todo el tema, veo que no, que es la personaje principal. y que continúa cantando en gran parte del disco. Entonces yo, ostras, qué, qué cosa me resultó súper extraña y me ocurre continuamente... que cada vez que empiezo el disco, que son esos diez minutos de entrada, con esa narración, luego, pues bueno, esas partes instrumentales que van repitiéndose luego a través del disco, y canta Tommy, y luego entra la parte de ella, me pasa siempre, me pasa siempre, siempre todas las veces que lo he escuchado el disco, y me resulta curioso, ¿no? Pero bueno, es, es un pequeño lapsus dentro de, de ese momento. Luego hay que decir, por ejemplo, que está tu, tu amado Mills, ¿no? Que continúa saliendo y colaborando con, con Lucasen, ¿eh? Sí, sí, es nada más que una canción y si te fijas, no sé, yo cuando escuché el disco entero la primera vez me me dio un poco la impresión que que su intervención en el disco estaba un poco pegada con moco, como el que dices, ¿sabes? Porque es un un personaje un poco irrelevante y tal, pero me alegré mucho de escucharlo. El tío canta muy bien, no es tan súper llamativo como en los otros discos en los que ha participado de Arjen. eh pero lo escuché y dije qué guay, ¿sabes? Este tío canta canta muy bien. Y cada vez que que interviene en en cualquier disco de Iron se se nota, ¿sabes? Aporta cosas que que solo él puede aportar como vocalista. Tiene unas ideas de melodías y de solapar las voces y tal que que es bastante original. Eso no no se ve demasiado Efectivamente. Bueno, en este caso tampoco vamos a profundizar mucho más en el disco. Si quieres puntualizar alguna cosilla, decir alguna cosa, pues lo decimos. Eh, y si no, ya pasamos prácticamente a, al final de este, eh, pues bueno, de esta trilogía, de este monográfico, de esta tercera parte del mundo Lucasen. Y dar por finalizado, pues buena, esta odisea, podríamos decir. ¿eh? Sí, pues mira, una, una cosilla sí te voy a decir porque se me, se me había olvidado, pero creo que vale la pena puntualizar. Um, con todos los cantantes que hay, hay una serie de cantantes también en este disco que hacen de, de, pues de los habitantes del pueblo donde, donde ocurre la acción eh, de la historia. Y, y esos cantantes pues como algunos los conozco pues siempre me, me gusta darles darles un poco de crédito porque hacen mucho y son muy buenos cantantes que son Jan Willem Kettlers que eh, uh, estaba en el Theater Equation y Lisette Vandenberg que estaba también en el Theater Equation conmigo son cantantes de la hostia y aparte te ves también que hay eh, otros cantantes que han participado con alguien también como Marian Bellman, Will Shaw que en, en el programa anterior creo que lo intenté mencionar pero no me acordaba del nombre era Will Shaw, cantante eh, del Reino Unido que es un monstruo y Wilmer Bar Brock, que es el de eh, el de el Welcome to the New Real eh, ¿Cómo se llamaba? <ríe> en fin, el, el, el, el proyecto en solitario de alguien ah, bueno, el pero el, bueno, es Lucasen el, el proyecto es Argent Lucasen Sí, eso es eh, coño, es que ya se me olvidan las cosas claro, mucho, es el único disco viejo. que tiene como, como Arjen Lucasen como proyecto, ¿no? es los in de New Real, claro sí, exactamente pues mira, esta gente eh, por puntualizar normalmente no sé si lo han hecho en este disco pero en, en otros discos anteriores lo que hacen es que graban las voces de, digamos eh, de la maqueta eh, por ejemplo eh, Arjen saca la maqueta del disco y, y la cantan ellos Y después esa es la maqueta que utiliza alguien para darle a los cantantes, digamos, eh, oficiales que van a cantar en ese disco. Y algún, algún tema hay por ahí de, de algún disco anterior cantado por ellos en YouTube que, que he visto por ahí. Y vale la pena escucharlo porque lo hacen súper bien. Y están muchas veces en la sombra esta gente, pero son cantantes de la hostia y, y se dedican a esto. Y por lo menos los dos que conozco eh, viven de esto, ¿sabes? Y, y creo que merece la pena pues darle un poquito de, de exposición donde se pueda para que la gente si tiene interés pues que mire y, y vea cómo canta Pues perfecto, así que bien puntualizado siempre es bonito ver pues eh, una personajes o personas que han estado contigo, que han convivido durante el tiempo en experiencias tan bonitas como las que nos las has contado durante esta trilogía ¿no? este, este viaje de Lucasen y, y todos sus proyectos Y hemos llegado al final, José, eh, bueno, eh, ha sido un viaje maravilloso, ha sido un viaje flipante, a mí me ha encantado, me ha encantado medio año después de volver a retomar, parece que, que hubiésemos continuado de grabar, o sea, no, que no hayamos parado, ¿eh? parece que esto haya sido todo seguido. ¿eh? Sí, sí, esto es como si no hubiera pasado nada, ¿sabes? Pero sí, totalmente, ha sido toda una experiencia para mí, yo estas cosas, pues... Hacía ya mucho tiempo que no las hacía Hacía tiempo que no colaboraba En podcast o, o radio y tal Por supuesto no, no soy no soy un pro como tú Pero <ríe> lo que pueda aportar Aporto y, y Tío encantado de, de haber Participado en esto Experiencia genial como he dicho por mi parte Y, y como he dicho En, en, en algunos de los otros programas A ver si encarta Y, y colaboramos en, en otro tipo De, de programas Eso será seguro. Eh, antes de que nos despidamos, eh, ¿Tenemos, un audio, tenemos un audio del concierto que hicisteis vosotros como prueba eh, antes de que se realizasen los Theater Equation. Eh, hace ya un montón de años, ¿de hace seis años? ¿Cinco años ya de todo eso? Madre mía, esto no me acordaba yo, ¿eh? ¿Eh? Pues, pues sí, sí, fue... Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el de...? Uh, el que el hay en Bevelot. YouTube eh, el que hay en YouTube que está entero que dura pues prácticamente sí. todo sí que hicisteis de prueba eh, para comprobar pues bueno ah. todo lo que eso eh, cuáles son los dos temas donde tú más cantas los recuerdas pues a ver yo creo que eh, eso fue el, el concierto entero del Human Equation sí y yo hacía de, de Reason del personaje de Eric Clayton Pues en el que más cante él es donde más canto yo. Yo creo que eh, en el día 14, Pride he Hecho ahí unas cuantas. Eh, unas cuantas frases. El día 2, Isolation. Eh, ahí pues pues salgo yo casi desde el principio. Y. Y no sé, puede que sea esos dos o el eh, día 12, trauma. Vale, vale. Pues bueno, se lo decimos a los escuchantes. Vamos a terminar. Con alguno de esos temas, eh, miraré a ver cuál es el que mejor suena, porque, bueno, hay que decir que esto es como si fuese un pirata, ¿no? E intentaremos mejorar Ejá. el sonido, pero está la cosa chunga, porque no es tan fácil de, de hacer que el sonido mejore, ¿no? De audios extraídos de, de, de, de en este caso, YouTube o Internet. Así que vamos a hacer lo posible para que escuchéis pues a José en todo su esplendor, eh, que no solo sabe hacer podcast y estar acompañándome, también sabe cantar y ha estado, <risa> ha estado a punto de tocar el, el, la fama con los dedos, José, has estado a punto. <risa> Buah, esto es, es que es más difícil, pero bueno, sí. es dedicación y, y no, no rendirse nunca. Es verdad. Pero bueno, espero que no me tiréis demasiados tomates. Eh, no, pero José, eh, tú imagínate, <risa> imagínate que yo hubiese abierto este libro ¿no? eh, y que por casualidad que, que hubieses colaborado y que una de tus fotos hubiese estado pues, en este cómic que tengo de, de Aireón con el Tránsitus y ese colaborador que está conmigo pues, que hubiese participado de nuevo en, en un proyecto de estos hubiese sido ya la polla, ¿eh? <risa> Hombre, habría sido genial. Pero bueno, la, la vida y la geografía nos ha sí, llevado a sitios muy distintos. Pero bueno, yo... Eh... A ver, uh, a mí la música me encanta y yo he estado haciendo música durante muchos años Ahora llevo un tiempo parado, pero con ganas de retomar, ¿sabes? Y si algún día en el futuro surge la, la oportunidad de colaborar con Arjen otra vez Yo estaría encantadísimo, vamos Él, él lo sabe y, y quién sabe Él tiene mucha gente eh, muy buena con la que puede colaborar Pero beh, nunca se cierran las puertas Claro, y bueno, Soñarse puede seguir soñando. Efectivamente. Lo que pasa es que tú también sabes lo duro que es sobrevivir en, en un mundo como ese. Es muy difícil y, y es. Eh, vamos, y, y todo, toda la gente que nos esté escuchando que tenga grupos y que lleve tiempo en grupos tocando en pares, en festivales y tal, es un trabajo bastante duro, ¿eh? Bastante duro. Hay que estar hecho de una pasta muy especial para. para trabajar solo de eso, ¿sabes? ya no es solo la, la suerte que, que se pueda tener en cuanto a contactos y tal, es un trabajo que ya de por sí hay que, hay que dedicarle todo lo que tengas. Y, y claro, parece, tú, tú te escuchas toda la gente diciendo, ah, yo tengo un grupo, toco de vez en cuando y tal, no sé qué, no sé cuánto. A mí me pasaba, y esto súper corta la anécdota, Me pasaba que, que yo sin, sin entrenar y, y sin tal, cuando tenía 20 y pico años, pues yo podía ir a, a tocar por ahí, eh, iba a cantar, pues a lo mejor un, una vez cada dos semanas, hacía un conciertillo, lo que sea, y no pasaba nada, casi ni ensayábamos ni nada. Pero si lo quieres mantener sobre el tiempo y, y no, no calientas, no practicas, no haces nada, imposible. Es un trabajo full time y hay que darle dedicación, hay que mejorar, tienes que entender... cómo tocas tu instrumento, la voz, la guitarra, el teclado, lo que tú quieras, y, y es jodido, ¿sabes? yo desde aquí, eh, si, si puedo decir algo, es, es animar a la gente que, que le interesa el mundillo de la música, yo creo que sabemos todos lo jodido que está, eh, como, como digamos carrera, opción de carrera, pero si, si realmente a alguien le gusta la música y está convencido de que quiere hacer eso, que no, no abandone. Hay, hay muchas opciones y, y la perseverancia al final pues, pues da sus frutos Sí, efectivamente, eso lo estamos viendo en Rock Entre Amigos continuamente, así que José solo me queda despedirte y bueno eh, eh, lo bonito sería que esto pues eh, realmente finalizase con un concierto de Iron que pudiésemos ir y encontrarnos los dos, así que esa sería la manera perfecta Determinar estos monográficos, a ver si el tiempo nos da la oportunidad de poder juntarnos pues con esa posibilidad. ¿eh? No lo descartes, Quique, sería brutal. ¿eh? Así, eso sería, pues bueno, como tú estabas diciendo antes, ¿no? En los sueños se pueden cumplir. Pues uno de mis sueños sería ver a, a, al proyecto Aireón en directo, ¿no? eh, cosa nada fácil. Sabemos, eh, pues durante estos monográficos, cómo os hemos contado lo que es. Pues que Aireón vaya a los sitios, no, lo costoso que es, luego esas manías de Lucasen. Así que eso es un poco nuestro sueño, el poder ver a Lucasen en directo, a Aireón en cualquiera de sus formatos, y encontrarnos con amigos como, como en este caso José. Así que, José, muchísimas gracias. Un placer, Quique, encantado, macho. Vale, hasta pronto.